Más de uno en onda cero. Donde Alsina. Son las seis de la mañana, son las cinco en Canarias. Este nuevo día se llama lunes 15 de marzo de 2021 y viene soleado y con cielos despejados en la mayor parte del país. Las nubes se reducen hoy a alguna zona aislada de la costa andaluza y también al litoral cantábrico. Es aquí en el norte donde puede aparecer la lluvia, débil en cualquier caso. Va a hacer. Viento muy fuerte en el noreste de la península. Eso sí, las temperaturas máximas bajan ligeramente en el Mediterráneo y suben por contra en el resto del país. Buenos días, desde Onda Cero. Bienvenidos a una nueva jornada en la que más de uno se traslada a uno de los lugares que más ha cambiado en el último año. Vamos a conocer cómo han sido estos 12 meses, ahora que nada tiene que ver su situación actual con la vivida al inicio de la pandemia, gracias a las vacunas. A partir de las 7 de la mañana, Carlos Alsina estará en una residencia de mayores. En lo deportivo es un lunes de Radio Estadio, que empezará hoy a las ocho y media de la tarde, media hora antes de que arranque en el c a m p n o u el partido del Barça con el Huesca, el que va a cerrar la jornada de liga del fin de semana. Si el Barça gana hoy, ojo, porque se colocará a solo cuatro puntos, cuatro puntitos. Del Atlético de Madrid, q u el e sábado volvió a tropezar, no pasó del empate a cero en Getafe, aunque sigue líder. Ve también cómo se le acerca el Real Madrid, que se ha puesto a seis puntos después de ganarle al Elche 2-1 el sábado. Ayer domingo lo más reseñable fue la victoria del Sevilla sobre el Betis en el d e r b i Sevillano 1-0. Y mañana y pasado, recuerden, tenemos Champions. Mañana el Madrid, el miércoles el Atleti. Seis noticias, seis para empezar el día. La lucha por el centro-derecha. La Ejecutiva de Ciudadanos decide hoy el futuro de una formación partida en dos, o por lo menos en dos, y con el PP preparado para acoger a todos los miembros del partido de a Rimadas que están escapando de la caída. La justicia madrileña que confirma las elecciones del 4 de mayo. La duda es si desaparecerá Ciudadanos o no. Una encuesta que publica hoy La Razón señala, sin embargo, que seguiría teniendo la llave del Gobierno. Decidiría quién gobierna en la Puerta del Sol. En Murcia, el lugar en el que todo empezó, el popular López Miras ha nombrado consejeros de su gobierno a los tres miembros de Ciudadanos que han hecho decaer, fracasar la moción de censura. Se les acusa, ya saben, de tránsfugas. Evolución del coronavirus, un año y tres horas después, a ritmo lento, sigue descendiendo la incidencia acumulada y también la ocupación de las UCI. s Juan Carlos Monedero, que hoy declara ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, quiere el magistrado que le aclare las dudas que tiene la policía sobre la veracidad de la factura con la que justificó los pagos que le hizo Neurona. Y la polémica en el Reino Unido por las cargas policiales en las protestas, para recordar a una joven asesinada supuestamente por un agente de policía. Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. La primera noticia es el lío interno que tiene Ciudadanos. Morro Cotudo. Inés Arrimada reúne esta mañana a su e j e c u t i v a a partir de las 11 en una reunión que se prevé movida. Para no ver sus puestos peligrar, se aventura ya en la prensa, que va a tener que deshacerse de su mano derecha, Carlos Cuadrado, y también del vicesecretario general, José María Espejo, r e s p o n s a b l e de los dos de la estrategia o de la no estrategia, quién sabe, murciana. No ha ayudado, claro, a destensionar la cuestión que este fin de semana el exsecretario ya de organización del partido, con Rivera, Fran Herbías, haya anunciado su salida de Ciudadanos y su salto al Partido Popular. El PP, mientras está acelerando el intento de sumar cargos naranjas. Cuenta, por ejemplo, hoy el Día del Mundo que hay personas menos conocidas, cargos municipales en la mayoría de los casos, que podrían seguir el mismo camino. Con una particularidad, la marcha de hervías o, o la crítica de exfundadores o exdigentes del partido es sobre todo un golpe moral a arrimadas. Pero la marcha de esos cargos municipales podría suponer que el PP arrebate atención a algunas alcaldías al PSOE. Con quien Ciudadanos, recuerden, había pactado. A todo esto le llamó ayer el portavoz parlamentario naranja Edmundo Val la nueva corrupción del Partido Popular. Que el Partido Popular tiene en marcha una operación, una nueva trama de corrupción. Quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar. Para comprar a gente de Ciudadanos. Cuenta hoy el Confidencial que Edmundo Val precisamente es una de las personas que arrimadas va a incorporar a la ejecutiva. Lo mismo quiere hacer con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña v i l l a c í s con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y con el casi siempre crítico, t o n i Cantó. Comienza la operación evitar la sangría para intentar salvar el partido. Seis a las seis. La segunda noticia del día es cómo se presentan las elecciones a la Comunidad de Madrid después de que el Tribunal Superior de Justicia haya avalado su convocatoria para el martes 4 de mayo. Reconoce la potestad de Díaz Ayuso para disolver el Parlamento Regional y entiende que esa decisión es firme en el momento en el que se firmó el decreto. Por tanto, decaerían de esa forma las mociones de censura que, recuerden, presentaron a continuación PSOE y Más Madrid. De esos comicios, la gran duda es si Ciudadano superará s el 5% del voto. El mínimo necesario para lograr representación parlamentaria. El consejero madrileño Enrique López le mandaba este recado ayer desde La Sexta a los líderes de Ciudadanos. Que no haga acusaciones falsas, que haga buena política, que intente mantener lo poco que queda de Ciudadanos como un partido que puede ser útil, sin insultar, sin realizar este tipo de injurias ni de infamias a este Partido Popular. Que lo que está es totalmente determinado a trabajar por todos y cada uno de los madrileños. Las encuestas publicadas estos últimos días por El Confidencial y también por ABC descartaban la posibilidad de que ciudadanos llegaran a ese 5%. Hoy publica, sin embargo, La Razón un sondeo de NC Report que sí recoge el desplome naranja. Esto parece que no hay discusión alguna sobre ello, pero le da algo más del 6% de los votos. Así que pasarían, aunque por los pelos, pasarían del mínimo. Es decir, lograría. Tener ocho diputados y no solo lograrían tener ocho diputados, sino que podrían ser incluso la llave para decidir quién gobierna, quién preside el gobierno de la Comunidad de Madrid, si el PP o el PSOE. El Partido Popular subiría bastante, pasaría de 30 a 46 escaños, el PSOE un poquito, de 37 a 38, Vox bastante, la verdad, 7 escaños, de 12 a 19, más Madrid conseguiría dos diputados menos, 18. Y Podemos p u e se s quedaría como está, con siete diputados en la Asamblea de Madrid. Seis a las seis. Tercera noticia: Murcia, donde empezó todo y donde se ha pasado de una moción entre PSOE y Ciudadanos para derribar al gobierno de López Miras a que éste anuncie u n acuerdo con tres miembros de la Formación Naranja para seguir en el poder, para que todo siga igual. Justifican su cambio de criterio en que habían firmado coaccionados o por desconocimiento de cómo quedaría el gobierno, c o n más consejerías para el PSOE que para Ciudadanos, que tenía mucho más diputados el PSOE, y logran que el presidente popular r ó p e z Miras les nombre consejeros, les digamos, entre comillas, el premio. Les acusa de transfugismo el Partido Socialista que entiende que lo que ocurra en la Asamblea de Murcia no afecta al acuerdo que tiene sellado con Ciudadanos para hacerse con el Ayuntamiento de Murcia y con otros cuatro en la región de Murcia, allí en esta comunidad. El diario La Verdad está publicando los audios de lo que le dijo el líder de los socialistas murcianos, que se llama Diego Conesa, a los miembros de su partido. Pide Conesa mantener la presión. Es tirar el chicle, dice literalmente, ...estirar el chicle de la corrupción y de la compra de voluntades. Y confía sin decirlo en que alguno de los tres diputados de Vox, que anunció hace tiempo su marcha de la formación de Abascal, acabe apoyando a última hora la moción. Hay tres personas que se han salido, pero ese es el mayoritario y se tiene que verbalizar y visualizar de aquí hasta que se vote...、Eh, que se vote el próximo día, porque en la Asamblea Regional nos va a votar a favor Podemos. Igual que lo ha anunciado Podemos, lo podría anunciar ¿Otro, otro grupo. Hoy la Asamblea de Murcia precisamente va a elegir y va a comunicar la fecha en la que se va a debatir la moción de censura. Seis a las seis. Cuarta noticia: la evolución de la epidemia y los recelos que persisten sobre la vacuna de AstraZeneca. En las últimas horas, Irlanda y también los Países Bajos han decidido suspender temporalmente la administración de esa vacuna por precaución. En el norte de Italia, además, varias regiones. Bloqueaban también un lote por la muerte de una persona hasta que se aclaren definitivamente las circunstancias. Todo a pesar de que la OMS y también la Agencia Europea del Medicamento y también la propia compañía han repetido que no hay evidencias, evidencias reales, de que los trombos sean ocasionados por la vacuna y que el porcentaje de casos es en realidad similar al de la población no vacunada. A la espera que esta tarde el Ministerio de Sanidad actualice los datos, los datos del viernes reflejan una incidencia acumulada que sigue descendiendo un poco más, aunque ya no al ritmo que lo hacía, por ejemplo, hace dos o tres semanas. Está ahora mismo en 130 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación de camas UCI s por pacientes COVID está algo más baja, aunque ya digo que no baja como antes, está ahora mismo en el 21%. Estuvo anoche Fernando Simón con Jordi Evole en, en La s e x t a y explicó que. A pesar de que actualmente hay una menor transmisión, el riesgo de colapso de las UCI es no igual, sino incluso mayor si hay una nueva ola, si hubiera cuarta ola. Y espera, eso sí, que para abril, con, llegada, con la llegada de más dosis y de más vacunas, por ejemplo, la cuarta autorizada es la de Johnson Johnson. Que crezca exponencialmente, dice Simón, el número de inmunizados. Las vacunas van a empezar a llegar con muchísima más frecuencia, y muchísima más cantidad, a partir del mes que viene.、Eh, es muy fácil que en el mes de abril el incremento de población vacunada sea enorme y que los objetivos de vacunación, tanto el de mayores de 80 para finales de este mes, principios del, del mes que viene, Y el del 70% de la población general para el verano, yo creo que es muy factible que se consiga. Sobre las mascarillas, insiste Simón en que no debería ser necesario que las llevara todo el mundo, más allá de infectados o personas de riesgo, pero que como no sabemos en realidad quién lo está, pues es mejor que todos nos la pongamos a diario. El coordinador, por cierto, del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, u o a sea, s í Simón, afirmó. Que se dio cuenta de la gravedad de la situación y de que había que actuar de forma más dura entre el 9 y el 10 de marzo del año pasado. Es decir, como todos, como los no expertos. Seis a las seis. La quinta noticia, la declaración hoy de Juan Carlos Monedero, que va a tener que entrar a los juzgados al final de Plaza de Castilla en Madrid por la puerta principal, como cualquier otro imputado, después de que se le denegara hacerlo por el garaje, como él había pedido. Al cofundador de Podemos le acusa el que fuera abogado de la formación, el señor Calvente, de recibir supuestas comisiones de la consultora Neurona, contratada, ya saben, por la Formación Morada. La UDEF cree que la factura con la que justifica un ingreso de 26.000 euros puede ser falsa, por el concepto genérico que, que aparece: 300 horas de consultoría presencial. Y también porque entiende la policía que se emitió a propósito, meses después de realizar el, el teórico trabajo. Un domingo 30 de diciembre, a pesar de que son, se contabiliza como la primera factura del año. De la compañía, del año siguiente en este caso. Además, la factura la emite Neurona y no quien supuestamente realizó el servicio, que fue Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos tiene hoy la oportunidad de explicarle esta mañana al juez Escalonilla todo lo que considere oportuno sobre ese dinero y esa factura. La sexta noticia del día hay que buscarla en Londres. Allí, la manifestación multitudinaria del sábado contra la violencia machista se sumó ayer otra por la forma. En la que la policía reprimió esa primera protesta, la del sábado. Esa movilización era en realidad una vigilia en recuerdo de Sara Everard, una joven de 33 años asesinada, supuestamente siempre, por un agente de policía que habría arrojado su cuerpo a una zona boscosa. Esa vigilia no había sido autorizada por las medidas anti-COVID, aunque miles de personas, de todos modos, Se concentraron para recordar a Everard y reclamar más seguridad. Bueno, pues esta manifestación del sábado terminó con cargas, con forcejeos y con varias mujeres detenidas. Lo sucedido provocó que anoche, anoche, en la noche del domingo, esas protestas con más manifestantes se trasladaran ya incluso al Parlamento Británico y a la sede central de la Policía Metropolitana de Londres, a Scott Lanyard, a la que acusan de no proteger a las mujeres. La ministra de Interior ha descrito las cargas del sábado como terribles. También el alcalde de Londres ha pedido explicaciones porque, en su opinión, la actuación policial digamos que no fue ni proporcionada ni adecuada. La oposición dice que compartir la ira de los manifestantes es su deber y dice que hay además en filas laboristas malestar por la actuación policial. Y califican los hechos, los, la oposición, los líderes laboristas, como atroces. Anoche, desde Escorlañar, se justificó además su actuación durante la vigilia, señalando que había cientos de personas que estaban muy unidas, que estaban muy juntas y había riesgo de transmisión del coronavirus. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, Oscar. Todos los días contamos que es el día de de algo, de alguien que nos toca hoy en este lunes. Mira, como es 15 de marzo, eso quiere decir que hoy celebramos el h o n e n Matsuri. Te lo digo por ahora en japonés, luego ya te lo digo en castellano. El h o n e n Matsuri es una festividad sintoísta que se podría traducir como el día de la prosperidad, porque h o n e n significa buena cosecha y Matsuri pues es día feriado. Bueno, ¿por qué te cuento, te cuento esto? Pues porque por alguna razón esto se ha traducido en el resto del mundo como el Día Internacional del Pene. Quizá tiene que ver con que el El Jonen Matsuri más famoso es el que se celebra en una localidad llamada c o m a k i donde sacan en desfile un pene de madera de ciprés de dos metros y medio que pesa 280 kilos. Bueno, se lleva haciendo esto desde hace tiempo, porque el Jonen Matsuri, el día del pene, proviene del rezo que las prostitutas hacían en los santuarios para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual en el siglo XVII. Ese sigue siendo el fin último de este día: concienciar sobre la necesidad de practicar sexo seguro y recaudar fondos para luchar contra la prevención, para la prevención del VIH.、El El 15 de marzo se traslada de un templo sintoísta a otro este pene gigante para pedir protección y fertilidad y partos saludables, que es lo que se celebra también en este día. Por todo esto, hoy también nosotros celebramos el Honen Matsuri, el Día Internacional del Pene. Más de uno en Onda Cero. 5 y cuarto en Canarias, Pedro Sánchez viaja hoy a Francia. Hay cumbre bilateral con Emmanuel Macron y con homenaje esta vez a los exiliados españoles a tierras francesas durante el franquismo. Manuel Pecino. Se retoman las cumbres bilaterales después de cuatro años y ambos dirigentes se verán en la ciudad de Montobón porque rinden homenaje a los exiliados durante la Guerra Civil y allí es donde está la tumba de Manuel Azaña, el último presidente de la República Española. En la cumbre se tratarán temas como el cierre de fronteras o el pasaporte de vacunación en el, europeo, en el que ya trabaja la Comisión. Los líderes además firmarán un convenio De doble nacionalidad para que cualquier ciudadano binacional pueda tener pasaporte español y francés sin tener que renunciar al otro. Los ministros de ambos gobiernos participarán de forma telemática. En el juicio por la presunta caja B del Partido Popular, Ángela c e v e s va a prestar hoy declaración como testigo. Elena Bueno. Su nombre aparece en el escrito que b a r c e n a remitió anticorrupción en enero entre los de otros altos cargos que supuestamente recibieron sobresueldos. Además, según el e x c e s o r e r o el departamento que dirigía a c e v e s fue el que dio las instrucciones a Álvaro Lapuerta para comprar Acciones de libertad digital con el dinero de esa caja B. Hoy declaran también dos empresarios que aparecen como donantes del PP los papeles de b a r c e n a s y cuyas aportaciones al partido superarían los 145.000 euros. 6 y 16, una menos en c a n a l e s Desde la entrada en vigor del primer estado de alarma hace un año, el Ministerio del Interior ha impuesto ya algo más de 1.300.000 multas, Carmen Sabido. El m i n s t e r i o d e Interior ha impuesto más de 1.300.000 multas por saltarse las restricciones durante el año de estado de alarma y más de 12.000 personas han sido detenidas. Además, policía y g u a r Guardia Civil han realizado 154.000 auxilios humanitarios en residencias y para proteger a las víctimas de violencia de género que se han visto obligados a convivir las 24 horas con el maltratador, los agentes han llevado a cabo 330.000 contactos directos con las víctimas. Madrid, Andalucía y Valencia son las comunidades donde se han registrado más arrestos. En el municipio jienense de Linares, la Policía Nacional d e s a l o j a d o este fin de semana una fiesta ilegal en la que participaban más de 700 personas. Jorge Infer. El establecimiento ya de Anunciado hace un mes por incumplir las normas contra la COVID, afronta su posible clausura y una multa de hasta 600.000 euros. El desalojo tuvo lugar durante la noche del sábado. Un total de 733 personas permanecían en el recinto sin guardar las medidas de seguridad, cuando además el local ya tenía que estar cerrado. Los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad de la acumulación de personas y de tener que soportar ruidos y música. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, en Italia, entraron en vigor nuevas restricciones contra el coronavirus, especialmente estrictas en la Las ciudades más pobladas, corresponsal en Roma, Darío Menor. Italia está en plena tercera ola de la pandemia, con más de 20.000 nuevos contagios diarios. Para intentar frenar esta situación, hoy entran en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno. De esta manera, en las regiones más pobladas del país, solo podrá salirse de casa por motivos laborales o de necesidad, mientras que tendrán que cerrar todas las tiendas de productos no esenciales. Las UCI se han vuelto a saturarse en Francia y por eso han comenzado las evacuaciones de algunos pacientes de París a hospitales de otras regiones. Regiones, corresponsal Álvaro del Río. Más que el aumento de nuevos contagios, lo que más inquieta es la elevada proporción de casos graves e ingresos en la SUCI, consecuencia de la variante británica considerada más virulenta. En París y su región se superan ya los 1.100 pacientes y la presión es tal que este fin de semana han empezado los traslados por vía aérea a zonas menos saturadas y se prevé más de un centenar de evacuaciones sanitarias en los próximos días, en los que el gobierno galo podría anunciar medidas más duras como un confinamiento total o de fin de semana para la región de París, es decir, 12 millones de habitantes. Sí, sí, 19, una menos en Canarias. Doble batacazo de la CDU de Merkel en Alemania en dos elecciones regionales que tuvieron ayer lugar. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. En Alemania arrancó ayer el superaño electoral con sendas d e b a c l e s para la CDU post-Merkel, tanto en Baden-Württemberg como en Renania Palatinado. La fuerza de los candidatos verde y socialdemócrata en cada uno de estos lenda, pero también el escándalo nacional por las comisiones de dos diputados en la compra de mascarillas le han valido a los conservadores los peores resultados de su historia. Casi ocho puntos se han dejado entre los dos estados. La crisis del partido de la canciller. Camufla al otro gran perdedor de la noche, la ultraderecha de alternativa para Alemania, se ha dejado también casi cinco puntos en cada parlamento regional. Y en el deporte del Barça, que hoy recibe al Huesca, y que se puede colocar a cuatro puntos del Atlético de Madrid, el líder a once jornadas para el final de la liga. Ana Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta noche a las nueve se cierra una nueva jornada de liga en primera división con el partido que enfrenta al Barça con el colista, con el Huesca. Un Barça que podría recuperar a su central, a Araujo. Si ganan, los de Cuman se colocarían a cuatro puntos del líder del Atlético de Madrid, el entrenador Azulgrana. ¿Cree que habrá liga hasta la última jornada? Es, es una temporada muy larga. Yo creo que tampoco es normal que los puntos que ha sacado Athletic, Atlético de Madrid en el primer medio año de temporada, porque han estado fuertísimos y además han tenido muchísima efectividad. O sea, hemos mejorado muchas cosas y hay que seguir. Y yo creo que hay liga. Hasta el ú l t i m a jornada hay liga y va a ser complicado para nosotros, para Madrid, para Atlético, que hay que, hay que ir partido a partido y ya veremos. En los partidos que se jugaron ayer, el Sevilla se impuso en el derby al Betis 1-0 gracias a un gol de Nesiri. El Sevilla, que es cuarto con 51 puntos, el Betis se queda sexto con 42. Jordán, uno de los mejores del conjunto sevillista en el partido de ayer, anoche en el transitor de onda cero. Estamos muy muy, muy muy, muy contentos, muy felices. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos v e n a n en una buena dinámica, pero bueno, e s un derby distinto, estamos en casa. En nuestro templo y, y, y queríamos, queríamos ganar y, y teníamos la ilusión de ganar. Antes del d e r b i del p i z j u á n victoria del Granada 1-0 ante la Real Sociedad, empate sin goles entre el c e l t a y el Athletic Club de Bilbao y derrota de Leibar en casa 1-3 ante el Villarreal. El Leibarque, junto con el Alavés y el Huesca, ocupan los puestos de descenso una jornada más. Y este mediodía, antes, sobre las once y media, Luis Enrique dará la lista de convocados de la selección para los próximos partidos oficiales. Tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar ante Grecia, Georgia y Kosovo. La selección estará concentrada para estos tres encuentros del 22 al 31 de marzo. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.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 El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental y Onda Cero se une a esta celebración con Vitis, la marca especializada en salud bucal. Este jueves, Carlos Alsina en más de uno, Carmen Juan en Julia en la Onda y el sábado, Jaime Cantizano en Por Fin No es Lunes hablarán con los mejores especialistas del sector para descubrir los avances de la ciencia en este campo y para conocer las mejores formas de cuidar y proteger nuestra boca. Onda Cero y Vitis siempre con la salud bucal. Sí, sí, 22 minutos de la mañana, 522 en Canarias. Vamos a conocer en detalle la previsión del tiempo para esta última semana del invierno. Roberto Bracero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este último lunes del invierno. Y comenzamos con frío, pero frío, frío, el que vamos a tener al final de la semana, justo cuando empiece la primavera. El próximo sábado, es el día del equinoccio, día que estrenamos la nueva estación. Bueno, pues justo lo vamos a hacer con unas temperaturas mucho más bajas que las que tenemos ahora. Ahora está helando aún así. Sí, zonas de la meseta norte, empezamos el día con 0 grados.、En、Valladolid, por ejemplo, los rozamos. Luego nos iremos a los 16 grados esta tarde. Esa diferencia entre estas primeras horas de la jornada, frías, Albacete 2 grados, y una tarde relativamente cálida, 17 es lo que podemos tener en la capital albaceteña. Eso nos vale para toda España. En un día de cielos despejados, hoy va a brillar el sol.、Eh, tenemos algunas nubes por el extremo norte con lluvias débiles que enseguida se marcharán. Zonas de g u i p u z c o a norte de Navarra, poquita cosa. Así va a continuar. Toda la semana, mañana martes y pasado igual, mucho sol, frío a primera hora y la tarde más cálida. Y llegará el viernes y lo que posiblemente llegue sea una masa de aire mucho más fría que justo en el cambio de estación nos devuelva a los rigores de pleno invierno. Gracias Roberto, vamos ahora de ronda. Pasamos otras noticias del día con las cabeceras regionales y Onda Cero. Empezando por Canarias, Gustavo de Dios. Canarias es la comunidad autónoma con más trabajadores en ERTE, la gran mayoría vinculados directa o indirectamente con el sector turístico y, en concreto, con el hotelero que ha pedido hace unos días a los ayuntamientos no pagar impuestos por los establecimientos que están cerrados. Comunidad Valenciana, Amparo Sánchez. A partir de este lunes, los hosteleros pueden reabrir el interior de sus locales con un tercio del aforo como máximo. También este lunes abren de nuevo las instalaciones deportivas interiores, como son gimnasios, pabellones o piscinas. También con un aforo limitado al 30%. Baleares, Victoria Pellicer. Hoy comienza en Baleares el plazo de escolarización del primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años para el curso 2021-2022. El periodo de solicitud finaliza el 31 de marzo. La oferta es de unas 7.000 plazas de la red pública, además de las de la red complementaria privada. Vamos a Cataluña, Marc Navarro. La presidenta del Parlamento, Laura Borrás, inicia hoy la ronda de contactos para ver qué candidato candidato. l a Tiene a t más apoyos para la presidencia de la Generalitat. La primera sesión de investidura será como muy tarde, el viernes 26. Todas las miradas apuntan a Per Aragonés, aunque el acuerdo con las fuerzas independentistas todavía no está cerrado. Cantabria, Alicia Real. El jardín vertical interior más grande de Europa, ubicado en Santander, se puede visitar desde hoy. El ayuntamiento de la capital de Cantabria realiza desde este lunes visitas guiadas al mural vivo de plantas y flores más grande de Europa, que ya se puede visitar en grupos de seis personas con cita previa. País Vasco, j u Juan Carlos de Julián. Desde este lunes se ponen a la venta 110 0 0 0 bonos para ayudar al sector de la hostelería en Bilbao. Son bonos de 10 o 20 euros en los que el ayuntamiento de Bilbao aporta la mitad y, como novedad, se deberá elegir el establecimiento donde se quiere adquirir la consumición. La campaña se va a prolongar hasta finales de junio. Castilla-La Mancha, Eva Martínez. La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a seis años de prisión a un temporero por un delito de homicidio en grado de tentativa tras intentar matar a golpes a uno de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en 2019. En una nave industrial abandonada de Albacete, cuando ambos iniciaron una pelea. Y cerramos recorrido en Extremadura, Rafael Salguero. El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó más de un 16% en enero en Extremadura con respecto al mismo mes de 2020, hasta alcanzar las 101, contrasta con el descenso nacional en torno al 10%. En Onda Cero somos más de uno. Redifusión brevísima. d El más de uno que usted quizá no escuchó. No, por eso entiendo que después de tanto trabajo estés cansado y que no te salgan las palabras. Son ciudadanos. Le amenaza por ir, por ir, por ir, con ir por libre en el Congreso de nuestros diputados.、Pues、está perfectamente explicado.、Vamos. No, no, no. Además, con esta voz que sí, me. Sigue sacando de la por, radio. Cuando me sacáis un trozo de lo que ya he dicho, e s como que he, en, he crecido e n el tiempo. q u Es ha a p a d o Es que cuando se guarda en el copión. Engorda, ¿no? Engorda. Muy bien, ¿no? ¿Tú estás nervioso? ¿Por qué? ¿Qué no, bien, ¿qué no porque suena esta melodía que no sé si está compuesta para nosotros en concreto, para esta s e c c i ó n No, Como así, como sinfónica.、Mí. Ah, para ti. Sí, para mí. Ya empezamos de puto culo. ya. O sea, es como、maravilla? de musical de Broadway. v e r d d a Sí, ¿no? Sí, sí, pues nada. Sí, es, pues es mía.、Sí. O sea, ¿qué, qué es hace mía. Hace que, que... Solo es suya. <risas> ¿Qué c u c r e Luis Buñuel le dijo: Oye, vente a Hollywood, que tú tienes mucho talento. Y no hacía nada, efectivamente, como decía Rosa. O sea, se dedicaba a ir de fiesta, a estar con Charlie Chaplin. La única vez que le pidieron hacer algo fue a pedirle yo, que fuera a un espectáculo de la actriz Lili Damita para que evaluase su acento en español. La respuesta de Luis Buñuel al emisario fue: Que no voy a escuchar a las putas. La respuesta de Irving Talbert fue: Pues aquí se ha acabado tu carrera. Más de uno en Onda Cero. o d o n d e Alsina? 98.0. Onda Cero. Toma la pastilla roja. El podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Las respuestas están aquí: Invasiones extraterrestres, coches voladores, guerras bacteriológicas, viajes en el tiempo. Desmontamos con expertos en historia y ciencia lo que las películas y las series nos han enseñado del futuro. Toma la pastilla roja y entra con Andrés Moraleda en el mundo real. Te espero en la web y en la app de Onda Cero. Cuando quieras y donde quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor, esperando que no te molestes.、Mm. ¿Sería posible no, miedo, que vieras las recetas al mismo ritmo que Ansina da al número de teléfono para que、pues no. podamos cogerlas a tiempo? ¿Que me quedo la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes? Esto no te va a volver a pasar, porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio Tiempo a apuntar la receta. ¿Llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio? Ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bob Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Base Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los juegos de 1924 y 1928. Sus doce películas, como Tarzán y su conocido Grito de la Selva, forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas. Si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos, escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. 98.0. Madrid. Son las 6 y 31 minutos de la mañana, las 5 y 31 en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Es lunes 15 de marzo de 2021. Hoy sale el sol en Alicante a las 7 y 13 minutos de la mañana. En Zaragoza a las 7 y cuarto, en Málaga a las 7 y 28 minutos, en Lugo a las 7 y 42. La última semana del invierno va a ser de tiempo primaveral hasta el viernes. Ese día, la víspera del cambio de estación, entrará en la península una masa de aire frío que hará que las temperaturas se desplomen e incluso que nieve. De momento, hoy, como mañana y pasado, vamos a tener un ambiente muy agradable con predominio del sol. Las únicas lluvias que además van a ser de Débiles, las van a tener en el País Vasco y en el norte de Navarra. A las 7 en punto, Carlos Alsina estará con ustedes desde una residencia de ancianos de un municipio de Madrid donde todos los residentes ya han sido vacunados contra el coronavirus. Este lunes nos trae además cumbre bilateral entre España y Francia. La primera en cuatro años y en un lugar simbólico para el exilio republicano, la localidad de m o n t a u b á n un municipio al sur de Francia, muy cerca de Toulouse, donde hace 80 años falleció Manuel Azaña. El presidente del gobierno y el presidente francés, Emmanuel Macron, se van a reunir a las 11. Y media de la mañana, pero tanto los ministros españoles como los franceses van a participar por vía telemática. A la misma hora en la que va a comenzar ese encuentro entre Sánchez y Macron, a las once y media, está citado a declarar como imputado Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores de Podemos, por el llamado caso Neurona. En concreto, para dar cuenta de los más de 2 6 i n t mil euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona mediante lo que la policía ha descrito como una factura falsa. Le ha citado el juez de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular de Podemos. Y aunque Monedero trató de evitar el paseillo, tratando de que se le permitiera entrar por otra puerta distinta a la principal, la decana de los jueces de Madrid se negó a ello. La cita política del día a las 11 en punto de la mañana en la calle Alcalá de Madrid, en la sede central de Ciudadanos, donde la líder del partido, Inés Arrimadas, va a reunir a la Ejecutiva Nacional después de que haya fracasado la moción de censura presentada en Murcia junto al PSOE contra el Partido Popular y las críticas y también las deserciones de algunos dirigentes de la Formación Naranja. Después de que tres de los firmantes de la moción en Murcia anunciaran que no la respaldarán y que sostendrán de esta forma al actual gobierno de la región, del que van a ejercer como consejeros, ayer el secretario de Organización de Ciudadanos, Frankel, Bías, anunciaba que deja el partido para unirse al Partido Popular, el único proyecto a su juicio que puede ganar a Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario del partido de Arrimadas, Edmundo Val, interpreta la decisión de esta forma:、que、El Partido Popular tiene en marcha una operación, una nueva trama de corrupción. Quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Han abierto su caja B.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 Para la portavoz del Congreso del Partido Socialista, Adriana Lastra, lo que está haciendo el PP es degradar la política. El señor Casado no está haciendo nada nuevo, pero ese es el problema: que hace exactamente lo que aprendió en el PP de Madrid, el kilómetro cero de todos los chanchullos y las corrupciones de esta derecha. Tapar su corrupción comprando gente y vendiendo cargos no es hacer política, es degradar y corromper la política. Cuenta hoy el diario La Razón que Albert Rivera ha contactado con cargos de ciudadanos para forzar la renuncia de i n é s Arrimadas. 7 menos 25, 6 menos 25 en Canarias. La mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid se va a reunir hoy para decidir si recurre o no el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Región que respalda la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 4 de mayo. Es el primer aval de la justicia a la decisión que tomó el miércoles pasado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, como nos va a contar Pachilinaza. Entiende la sección octava que Díaz Ayuso ejercitó su potestad de convocar elecciones y disolver la asamblea con validez. Sin perjuicio de que esa convocatoria, su eficacia, arranque una vez que se publica en el BOCAM. Interpretación literal tanto del Estatuto de Autonomía como de la ley electoral. Y aquí los jueces dan la razón a la presidenta regional y a su argumento de que el acuerdo para pasar por las urnas y disolver la Cámara Madrileña no puede verse comprometido por la presentación posterior de una o varias mociones. Y van más allá, haciendo hincapié los jueces en que el decreto firmado por Díaz Ayuso contiene. Todos los requisitos exigibles. De esta forma, se avala la convocatoria electoral para el martes 4 de mayo y su respectiva campaña electoral que comenzará a las 0 horas del domingo 18 de abril y durará 15 días. En un mensaje en redes sociales, la presidenta madrileña Ayuso ha asegurado que el 4 de mayo Madrid irá a elecciones porque dice e s t á en su derecho. Hasta 15 días,、eh, hasta hace unos días, vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos ha escrito, sin embargo, otro mensaje en el que dice que las, estación, las elecciones son un capricho de Ayuso que les va a costar a los madrileños 20 millones de euros. El consejero de justicia Enrique López del Partido Popular ha celebrado la decisión judicial diciendo en la sexta que Ayuso acierta al resumir los comicios como una elección. Entre socialismo o libertad. El Partido Socialista es un partido, era un partido de Estado hasta que lo preside el presidente Sánchez. Y, y lo que ocurre es que el, el Partido Socialista no garantiza esas libertades a las que yo me refiero: la libertad de elegir centro educativo para un hijo, la libertad de, de horarios. Ángel Gabilondo, confirmado por el PSOE madrileño como candidato, ha asegurado que respeta la decisión de la justicia, aunque no la comparte, y ha añadido que confía en dar un vuelco electoral en Madrid. Una presidenta que hace del protagonismo el único objetivo político y que convierte la lucha por el poder o el poder Al servicio de intereses particulares y no al servicio de lo común. A mes y medio de esas elecciones en Madrid, el diario La Razón publica hoy una encuesta de NC Report que asegura que Ciudadanos se desplomaría, pasando de 26 a solo 8 diputados, pero aún así tendría la llave para dar a PP o a PSOE la presidencia de la comunidad. PP y Vox sumarían 65 escaños y el bloque de la izquierda 63, en forma que Ciudadanos sería todavía clave para determinar quién gobierna en Madrid. Del PP pasaría de 30 diputados a 46. El PSOE solo ganaría uno para sumar 3 0 8 v o x ganaría 7 de 12, pasa 19 y Podemos podría quedarse fuera del Parlamento Autonómico si no alcanza el 5% de los votos. Pese a la complicada situación política, el Diario del País asegura en su edición de hoy que PSOE, PP y la Casa del Rey están negociando reformas sobre la corona. Las primeras reuniones han producido entre la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín y una persona vinculada al Partido Popular designada por Pablo Casado. El objetivo común, dice el rotativo, sería. ...y Dotar a la monarquía de un perfil m e n o s o opaco. Cuando dentro de X tiempo, ojalá no, pero si dentro de X tiempo vuelve a aparecer una epidemia como esta y tenemos que poner a gente a trabajar en esta epidemia, si los funcionarios se han visto sobreexpuestos y se les han generado problemas personales, sociales,、eh, se les ha criticado, se les ha insultado, se les ha expuesto su vida personal a la población, Es muy fácil que los funcionarios digan: Pues esta pandemia que se la coma otro. Fernando Simón anoche con é b o l e en la sexta, defendiendo el papel de su equipo y el suyo propio en el año que llevamos con la pandemia. Esta tarde, el Ministerio de Sanidad va a actualizar los datos relativos al coronavirus durante el fin de semana, después de que la incidencia acumulada se quedara el pasado viernes en los 130 casos por 100.000 habitantes. De los datos ofrecidos por las comunidades autónomas, se desprende que el número de contagios ha sido casi igual al del fin de semana anterior, pero el de fallecimiento se ha reducido a la mitad. Los detalles con Mamen Rodríguez. El descenso de la tercera ola se estanca, descienden los nuevos contagios y los ingresos hospitalarios. Los indicadores cada vez bajan menos, r e p u n t a n los casos en Cantabria y Melilla y tenemos un aumento de las hospitalizaciones en Cataluña. A la espera de los datos oficiales que Sanidad actualizará esta tarde, hoy, un año después de la declaración del primer estado de alarma, doblamos los contagios y superamos los muertos. Aquel 14 de marzo cerramos la jornada con 1.200. 66 contagiados y 36 fallecidos. Desde hoy Madrid solo aplica restricciones de movilidad en una zona básica de salud, la de Morata de Tajuña. En Cataluña se suspende desde hoy el confinamiento comarcal Onda 0 Barcelona. Marcos Díaz. Cataluña levanta el confinamiento comarcal, pero los desplazamientos solo se permiten con la burbuja de convivencia. Se mantiene, sin embargo, el toque de queda y la limitación horaria en bares y restaurantes que pueden abrir hasta las 5 de la tarde. Se cumple ahora un año de la entrada en vigor del primer estado de alarma, una a u d i e a que cambió nuestra vida de forma radical hasta mediados de junio, como nos va a recordar Esther Turu. Persianas bajadas y calles vacías. Se acabaron los atascos, el ruido, las clases bulliciosas y los parques con niños. Permiso para moverse solo a trabajadores esenciales y para hacer las compras y con una sensación generalizada de incertidumbre. El metro vacío, todo vacío, una sensación súper extraña y sobre todo inquietud. Que apenas、eh, había gente por la Calle. Sin duda, lo más duro fue el no saber cuándo iba a acabar ese confinamiento.、Todo、lo recuerdo, pues, como una película.、Lo、más duro de esos meses fue el no poder estar con tu familia más cercana. En casa se improvisaron zonas de trabajo, de estudio, de gimnasio, de ocio y suplimos los encuentros presenciales con los virtuales. Había muchas preguntas, pocas respuestas y mucho miedo. Malas noticias cada minuto y cita obligada a las 8 de la tarde para los que daban la batalla en primera línea y sin medios. Los sanitarios. Confiábamos en que fuera para poco, pero duró tres meses que a ratos parecen lejanos y a ratos vividos ayer mismo. Más de uno en Onda Cero. ó s c a r Plaza. Más noticias de este lunes 15 de marzo. Buscan en Madrid a un patinador que se ha dado a la fuga tras atropellar a una anciana. La mujer de 79 años se encuentra ingresada en estado muy grave tras sufrir un traumatismo cranoencefálico e severo. Este domingo ha fallecido además en Barcelona un joven de 24 años a consecuencia de las graves heridas que sufrió al impactar su patinete eléctrico contra un taxi. El gobierno pide explicaciones a la Biblioteca Nacional por el robo de una obra de Galileo, que la institución habría ocultado durante cuatro años. El libro del siglo XVII, valorado en unos 8 0 0 0 euros. mil euros Fue sustituido por una copia que se detectó en 2014, pero la denuncia no se presentó hasta 2018. Según cuenta el país, el Ministerio de Cultura ha citado este lunes en una reunión a la directora de la Biblioteca Nacional. Desalojan en Jaén una fiesta ilegal con más de 700 personas. Permanecían en un local de ocio sin distancia de seguridad y a una hora en la que el establecimiento ya debía estar cerrado. Es la segunda vez en un mes que los vecinos denuncian a este local por incumplir las normas sanitarias. Se enfrenta ahora a su posible clausura y a una multa de hasta 600 mil euros. Y el Comercio Mundial de Armas, Por vez primera desde el año 2005. Aún así, en los últimos años el valor anual de este mercado ha superado los 75.000 millones de euros. Crece la compra de armamento en Oriente Próximo, en el norte de África, Japón y Corea del Sur. En cuanto a las exportaciones, destaca la subida de Francia, un 44% más, y en Estados Unidos, que abarca el 40% de las ventas de armas en el mundo. En Onda Cero, más de uno. Esta hora, Sara Iturbide nos cuenta siempre la historia de una canción. Hoy, Sara, buenos días, ¿qué nos has preparado? Muy buenos días. Comenzamos la semana con toda la buena energía que nos trae U2 y su tema: Donde las calles no tienen nombre. Este tema de 1987 del álbum El Árbol de Josué lo escribió Bono, o al menos su letra, inspirado por una historia que escuchó sobre Belfast, la capital de Irlanda del Norte. En ella se dice que se puede saber la religión, riqueza y creencias de las personas por la calle en la que viven. Tu calle te define. Así que decidió hacer un llamado a borrar las etiquetas y canta a esas ciudades donde puedes ser lo que quieras. Well, El videoclip se grabó en la azotea de una licorería de Los Ángeles. Antes del rodaje se pasaron una semana reforzando el techo de la tienda para asegurarse de que no se derrumbaría si un grupo de fans se subía a ella. Y también pusieron un generador eléctrico de emergencia para que el rodaje pudiera seguir en caso de que las autoridades cortaran la corriente. Aunque no hizo falta, la policía trató de detener la grabación porque la gente que se paraba a escucharles por la calle colapsó el tráfico. ¡Where e streets are n o Su contraportada también tiene historia. El fotógrafo encargado se pasó días recorriendo el desierto de Nevada buscando localizaciones para la portada del disco que todavía no tenía nombre y encontró unos curiosos árboles que se llamaban los árboles de Josué. Cuando se lo contó al grupo, Bono decidió que el disco debía llamarse así y que uno de esos árboles sería la imagen del disco.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 Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de: Ten g o en un amigo en balay. Nuestro mundo ha cambiado, pero no nuestra pasión por la cultura de un pueblo, sus costumbres, sus tradiciones. Valencia no puede celebrar su gran fiesta en las calles, pero las fallas siguen formando parte de su esencia. Son muchos los sectores que se ven afectados por la cancelación de las fallas. Y para apoyarles, el miércoles 17, el programa Julia en la Onda se hará desde Valencia. El próximo miércoles, a partir de las 3 de la tarde, desde la Diputación de Valencia, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Informativo para mascotas y otros animales. iguanas que nos escuchan les contamos hoy que en Australia una iguana rinoceronte ha batido el récord de ser la más antigua que ha vivido en cautiverio. Esta, llamada Rino, nació en un zoo de s y d n e y pero desde 1993 vive en el de Queensland y allí ha cumplido 41 años, casi el doble de la esperanza de vida habitual de estos animales, aunque sueltos en la naturaleza pueden llegar a los 75 u 80 años. Así que los de Guinness no han tenido más remedio que darle el certificado de récord mundial. A los pulpos les contamos que se ha descubierto que son capaces de percibir la luz con sus tentáculos, incluso cuando están en el fondo del mar. Los pulpos tienen uno de los sistemas neuronales más complejos entre los animales invertebrados porque pueden sufrir dolor emocional. Sin embargo, son incapaces de saber dónde se encuentran en el espacio. Ahora se sabe que son sensibles a la luz. Una investigación estaba estudiando cómo cazan los pulpos y descubrieron que, estando en la oscuridad, cuando alumbraban al azar un tentáculo, los pulpos eran capaces de retirarlo rápidamente. En el 89, 4% de las veces. Lo primero que pensaron era que, como a los humanos, el calor de la luz les hacía reaccionar, así que repitieron el experimento y no, la temperatura no varió. Hasta ahora, esta capacidad era completamente desconocida. Más de uno. Siete menos diez, seis menos d i en z e Canarias. Momento para el primer vistazo a la prensa en este primer más de uno de la semana. Comenzando por los diarios de ámbito nacional. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días. Empezamos en el Confidencial. Ciudadanos renovará su cúpula para diseñar una relación beligerante con el PP. El español, v i l l a c í s Aguado, Canto y Marín, la revolución de arrimadas en Ciudadanos. El Mundo, la incorporación de líderes municipales de Ciudadanos podría dar al PP algunas alcaldías del PSOE. El periódico Ayuso logra el aval judicial a las urnas. El 4M, Ciudadanos, se desquicia. Encuesta en La razón ciudadanos se desploma, pero tendría la llave para dar sol a p p o PSOE. El independiente, grandes empresas ya han pedido el 212% del dinero d e s t i n a d o a las inversiones de los fondos europeos. El país, gobierno, p p y Casa del Rey negocian reformas de la corona. Cuenta a veces que el ministro de la Seguridad Social proyecta subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros y t e r m i n a en la vanguardia. Protesta contra la policía en Londres. El repaso, gracias Rubén, a los diarios extranjeros lo iniciamos en el Reino Unido. Ya saben, con esas polémicas. Cargas policiales en la manifestación el sábado para recordar a una joven asesinada supuestamente por un agente. Elena, bueno, buenos días. Buenos días. Leo en el Daily Mail: vergüenza, dolor y rabia. Titula el Daily Mirror. Día y escribe: calles más seguras para las mujeres. Esa es la promesa de Boris Johnson y de Metro. Resume así la respuesta de la jefa de la policía ante las peticiones de dimisión: no voy a ninguna parte. Acabo este lunes en Francia con la portada que publica hoy: libegación, r homenaje a las víctimas de la pandemia. Sobre un fondo oscuro con nombres y edades, este titular: la gran pérdida. Un año de De COVID 90.000 muertes. Gracias, Elena. Y los periódicos regionales, lo más destacado, Pecino en tres, cuatro pinceladas. Pues empiezo en la voz de Galicia Oscar, que dice todos los viajes de vuelta en el mismo día en la AP9 serán gratuitos. En la verdad de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, no podrá expulsar del grupo de la Asamblea a los diputados t r a n s f u g a s Sería necesario el acuerdo de la mayoría de los parlamentarios naranjas, pero no es posible por la división entre ellos. Y acabo en el diario de Sevilla, el alcalde Juan Espadas se ofrece para liderar el p s o de Andaluz y agita la batalla interna. Gracias, Pecino. Repasada la prensa. Nos vamos a los Estados Unidos. Las crónicas agustinas, las que cada lunes a esta hora nos ofrece nuestro corresponsal en los Estados Unidos, en Nueva York, Agustín Alcalá. Agustín, buenos días. Oscar, buenos días. Bueno, se han entregado esta madrugada a los Grammy、eh, con actuaciones en directo y con presentaciones dentro y fuera del Staples Center de Los Ángeles. Y, y me dices que se ha confirmado otra vez la importancia que tiene la música para curar, pues hombre, bastantes males en estos tiempos tan convulsos. Con el Staples Center por,、uh, para las tomas en el exterior y con las actuaciones dentro del Convention Center de Los Ángeles. Los Grammy han demostrado que las conexiones por Zoom Oscar no son necesarias para una presentación de los premios. Sobre el escenario en directo han estado algunas de las divas del momento, como Bill Jones, Taylor Swift, Megan Thee Stallion, que ha sido la primera artista、uh, en ganar un premio al de la artista nueva y ha dominado la categoría de rap. Dua Lipa, b i l l i e e i l i s h Bad Bunny, el cantante latino que fue el más escuchado durante el año 2020 cantando en español. Y Harry Styles, que ha ganado el Grammy al mejor cantante de. de Pop por Watermelon Sugar. La noche ha pertenecido a las mujeres porque Beyoncé ha obtenido cuatro Grammys y ya lleva 28 en su carrera. Taylor Swift ha logrado el álbum del año por Folklore.、Eh, la canción del año ha pertenecido a Her por I Can Breathe y el disco preferido ha sido el Everything I Wanted de Billie Ellish. Me quedo también con un repaso maravilloso d algunos de los famosos del mundo de la música que se han ido en el último año, como Chick Corea, Bill Withers, Johnny Nash, John Prine. Mary Wilson, Little Richard, Eddie Van Halen, Kenny Rogers, Armando Manzanero y el hombre para el que la música no tenía un precio, el grande Enio n Morricone. Casi nada, no han sido pocos los de los últimos tiempos, el último año de aquí a esta parte. Gracias s t e d y buena semana por allí. Saludos. ¿Qué pasó tal día como hoy otros años? ¿Qué pasó otros días que también como hoy fueron 15 de marzo? Bueno, pues la respuesta la tiene Diego Fortea. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos. 1922. El Partido Comunista de España celebra su primer congreso, donde se elige como secretario general Antonio García Quejido. 1962, en Buenos Aires, el dibujante Kino crea Mafalda. Conozcamos a Mafalda y sus amigos. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? 1985, en Brasil termina la dictadura militar. Yo desde el c o m i e n z o d e c í a que no g u s t a b a del poder, entonces dije: e un presidente que no gosta del poder no puede ser presidente. 1992, en Cataluña, Convergencia j u n i o obtiene por tercera vez consecutiva la mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento. Jordi Pujol será investido presidente antes de Semana Santa. Y tal día como hoy, el 15 de marzo del año 1999, Carlos m o y á s e convierte en el primer español en alcanzar el puesto número uno en la Asociación de Tenistas Profesionales. ¡Pil Satsonsi, p o el h a Enseguida, al f i n a las 7 en puntos se incorpora a este más de uno que de verdad va a ser muy, muy especial. Por cierto, hay Radio Estadio y no es muy habitual los l u n e s pero ya hay Radio Estadio a las 8 y media. ¿Por qué? Porque a las 9 juega el Barça en el Cano ante el Huesca y se puede poner a 4 puntos de líder del Atlético de Madrid si gana esta noche. Honda Cero Madrid 98.0. Oye, ¿es a mí? Sí, presta atención porque esto te interesa para tu casa. ¿Para mi casa? Sí, porque hasta el 21 de marzo solo en Bricor de Alcalá de Henares tienes un 15% de descuento en puertas de interior y acorazadas, armarios a medida, suelos de madera y carpintería de aluminio y PVC. ¿Dónde dices? En Bricor Alcalá de Henares. Y no te pierdas nuestra exposición de muebles de jardín y artículos de piscina. Necesitamos un pequeño nudo logístico en Madrid. Steelbox, módulos de almacenamiento, talleres y oficinas para autónomos y microempresas. Tu almacén con plaza de aparcamiento privada en la misma puerta. Cuatro líneas de fibra y todos los servicios al menor coste. Nuevo Steelbox en el Parque Móstoles Tecnológico. Visita nuestra web steelbox.info. La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91-310-1893 y clínicacapilarlauraagrelo.com. Cerca es estar siempre a tu lado, aunque a tu lado no sea en la misma habitación. En Sanitas, más de 3.100 médicos de cualquier especialidad ya te a tienden también por videoconsulta. El mundo ha cambiado para siempre y la relación con la salud también. Por eso, hoy estar cerca significa más que nunca. Llámanos e infórmate en el 91-469-9099. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. Recuerda, 91-469-9099.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 Al Paseo es el restaurante donde disfrutar de la mejor cocina mediterránea de temporada. En Al Paseo elaboran sus platos con productos de la más alta calidad y además los puede disfrutar en sus amplias terrazas, climatizadas, agradables y seguras. Restaurante Al Paseo en el Paseo de La Habana 65 y en la web restaurantealpaseo.com. ¿Aún no tienes regalo para el Día del Padre? Sorpréndele con One Man Show de Carlos Latre. La mejor propuesta de risas y diversión en familia. Compra ya tus entradas en Teatro Rialto, el Corte Inglés y entradas.com. Buenas noches, muy g e n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 AR, Har f o r t e de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H.A.R. a, -a Hard Forte de Sana Expert. Natural, 100%. H.A.R. a, -a Hard Forte de Sana Expert. Combate, la caída. H.A.R. a, -a Hard Forte de Sana Expert. Disponible solo en Amazon. Hola, soy Pepa Gea. Todos los días en Más de 1 Madrid le contamos muchas cosas, pero lo mejor de todo es que lo hacemos en muy buena compañía. La de aperitivos, La Real. Le invito a escuchar la sección más apetitosa y Rica que tenemos. No se pierdas los momentos con más sabor del día en la sección de Aperitivos La Real, en Más de Uno Madrid, de lunes a viernes de doce y media a dos de la tarde. Que aproveche. Más de Uno en Onda Cero. de Alsina. Son las s i en t e e punto de la mañana. Son las s en i s e punto de la mañana en Canarias, del lunes 15 de marzo del año 2021. Hoy celebramos a Santa Leocricia, una musulmana de Córdoba que cambió de religión en secreto y al ser descubierta fue m a r t i r i z a d o Ocurrió en el siglo IX. Es el día de San Menigno con M, que vivió en el e s p o n t o d el siglo III, era lavandero, desafió al emperador rompiendo el decreto de persecución de los cristianos. También es el día de San Sisebuto, abad de San Pedro de c a r d e ñ a cerca de Burgos, siglo X, y es el día de Santa Vicenta la de Coria. Una santa apócrifa de la que la leyenda dice que fue una joven muy religiosa que sufrió el castigo de los a r r i a n o s Buenos días, desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día, comienzo de una semana muy madrileña, ya me perdonarán lo, los oyentes, muy madrileña. En lo futbolístico, atención, mañana y pasado mañana sabremos si en la Champions sobreviven los dos equipos españoles que quedan, si solo sobrevive uno o si nos quedamos en blanco ya el resto de la temporada europea. Y los dos que se la juegan son. Equipos madrileños, el Madrid que recibe mañana al Atalanta y es favorito, y el Aletti t que visita el miércoles al Chelsea con el gol que encajó en el partido de ida en casa y que le complica notablemente la vida al conjunto rojiblanco. Bueno, y los que hacemos este programa se lo venimos contando, ¿no? Vamos a, vamos a ver amanecer en Villaviciosa de o d ó n Estamos en el oeste de la Comunidad de Madrid. Este es un municipio, el de Villaviciosa, que acoge en su término municipal, además de otras cosas, una universidad llena de jóvenes. Con casi toda su vida todavía por escribir, y una residencia de mayores llena de, de mayores que han escrito ya un montón de páginas de su vida, incluida la más reciente que se llama Cómo salir adelante en medio de una pandemia que se ensañó precisamente con los que más años tienen. Hoy, con el permiso de los jóvenes, vamos a elegir a los mayores y vamos a compartir esta mañana de radio. Con todos ellos, aquí en la residencia de mayores Villaviciosa, Villaviciosa de Don, los mayores rebautizados por culpa del coronavirus, lo sabe usted, como colectivo vulnerable, que es como les hemos venido llamando en este último año. Estamos en un año después, un año después de que nos confinaran a todos y un año después de que las personas que viven en residencias como esta vieran limitadas casi todas sus actividades, vieran cómo se prohibía que viniera nadie a verlos por precaución. Vieran cómo su día a día se hacía más grave, más largo, seguramente más tedioso, también más triste. Y un año después de que en muchos de ellos anidara el miedo, sentimiento tan íntimo, el miedo a verse alcanzados por el maldito virus. Y un año después, lo que queremos contar es cómo está empezando la nueva etapa que han traído consigo las vacunas. Cómo es la vida en un entorno en el que todas las personas que lo forman, Tanto los residentes como el personal que los atiende, ya están vacunados. Porque si usted se fija, los mayores son ahora mismo la avanzadilla, son los pioneros de esta nueva realidad que se llama la vacuna salvavidas. En este último año, desde que el virus se nos metió en la vida cotidiana con tanta velocidad y haciendo tanto daño que el gobierno tuvo que recurrir a la medida más drástica de que disponía, que era encerrarnos a todos en casa, el estado de alarma, en este año hemos comprobado que la vida que llevábamos hasta entonces. Podía empeorar mucho con la falta de libertad y con la expansión del miedo, con todas esas restricciones que ha traído consigo la pandemia, con, con toda esa soledad acentuada en muchos casos o agravada en muchos casos para personas que se han visto invadidas por la tristeza. En este año no consiguió la ciencia encontrar un tratamiento médico que resolviera los efectos devastadores que esta infección tiene en miles de personas, pero sí ha encontrado. Y lo ha hecho más rápido de lo que nunca antes se había producido en la historia de la humanidad. Si、sí、ha encontrado una vacuna, en realidad siete vacunas, que nos permiten empezar a atisbar la salida, ¿no? empezar a acariciar ya la idea de ir dejando todo esto atrás. Y de eso es de lo que queremos hablar aquí esta mañana en la Residencia de Mayores: de la nueva vida o de la vida recuperada. Que está comenzando. Sabiendo, es verdad, que esto de la epidemia no ha acabado, se lo contamos todas las mañanas. Sabiendo que ahora mismo tenemos 8.000 personas hospitalizadas todavía por COVID, por coronavirus en nuestro país, que tenemos a 2.000 ciudadanos ingresados en unidades de cuidados intensivos, sabiendo que 100 familias van a recibir hoy la irreparable noticia de la muerte, sabiendo que hay miles de pequeños negocios que están todavía o cerrados o constreñidos por las limitaciones de espacio y de, y de horarios. Sabiendo que hay 5 millones de personas en este país que queriendo trabajar no tienen dónde hacerlo, que el horizonte económico es todavía muy duro y que aún no está despejado el camino para el regreso del turismo, que sigue siendo el pilar fundamental de la economía nacional. Y sabiendo, en fin, que en Valencia, un saludo a nuestros oyentes valencianos, en Valencia esta semana y este año tampoco se van a poder celebrar las fallas, porque esta que estamos empezando tenía que haber sido la Semana Grande de Valencia. Que h a empezamos tenía que haber sido también la semana en la que se ultimara el cambio de gobierno en la región de Murcia. Pero ya sabrá usted que al final no hay tal cambio de gobierno. Que tres de los seis diputados de Ciudadanos se borraron de la moción de censura que ellos mismos habían firmado, habían secundado y han hecho naufragar así la operación política que bendijo Inés Arrimadas. s ...los t r e Los tres que se echaron atrás han sido expulsados o se les ha abierto el expediente correspondiente en el partido. Y de los tres, sostiene la Dirección de Ciudadanos, que han sido comprados. El Partido Popular quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar para comprar a gente de Ciudadanos. mundo vale n d u r e c i ó ayer, notablemente el verbo. No solo para dar por hecho que en Murcia ha habido compra de voluntades, o sea, eso que se da en llamar t a m a y a z o sino que lo está habiendo en este instante en la persona de otros concejales, otros cargos intermedios del Partido de Ciudadanos en otros puntos de España que podrían estar en puertas de anunciar que se pasan al Partido Popular. La ciudad mundovale están comprando a ciudadanos o a dirigentes o a, o a cargos de ciudadanos, h o para que. Para que se produzca una compra, aparte del deseo de comprar, tiene que existir personas que se dejen comprar. Y si en Ciudadanos temen tener unos cuantos de esos de los que se dejan comprar, pues mal asunto para la estabilidad y el futuro de ese partido. ¿no? Las explicaciones, es verdad, que ha dado la señora Franco, vicepresidenta del gobierno de Murcia, una de las que se echó atrás, durante estos últimos días son poco convincentes. ¿no? Porque ella dice que firmó la moción de censura porque creía necesario un cambio de gobierno en Murcia, pero que luego se lo pensó mejor cuando vio que el PSOE se quedaba con la mayoría de las consejerías del nuevo gobierno. ¿Y qué esperaba usted si el PSOE tiene el triple de diputados que ciudadanos en esa asamblea regional? Si ganó las elecciones. Hace dos años. Bueno, el papelón de Inés Arrimadas es notable. Hoy en la prensa se habla sobre todo de eso. La jugada ha resultado un fiasco. El argumento que dio para la moción de censura de Inés Arrimadas, aquello de la convivencia imposible con un PP corrupto, lo han tumbado sus propios diputados. Y en Madrid, efecto dominó, el partido se arriesga ahora mismo a perder todo lo que tenía en las elecciones del próximo 4 de mayo, que sí se van a celebrar. Hoy lo que se celebra es ejecutiva del partido Naranja. Viene precedida del portazo que ha dado este fin de semana Fran h e r b í a s Que fue el número tres del partido en la época de Albert Rivera, el hombre de mayor confianza con villegas de Albert Rivera, que este fin de semana anunció no solo que deja Ciudadanos, sino que se pasa al Partido Popular. De hecho, ya está en el Partido Popular trabajando con los populares. Hay quien dice que viene trabajando para ellos desde hace tiempo y que eso es lo que explica, entre otras cosas, lo que ha pasado en Murcia. La duda es en este momento cuántos diputados autonómicos, cuántos concejales disconformes con la deriva actual de Ciudadanos van a seguir a Herbías. En este traslado, en este cambio de siglas y de partido. Esto que García Ejea, el número 2 de Pablo Casado, llamaba ayer en el diario La Razón: unir los dos partidos por la base, o sea, que el PP absorba a Ciudadanos. Desde este momento, las puertas del Partido Popular deben estar abiertas para unir al Partido Popular y a Ciudadanos por la base. Por la base, o sea, por los cuadros medios o. Los cargos públicos, digamos, de los ayuntamientos, donde el PP acaricia la posibilidad de hacerse con algunas alcaldías y los de Ciudadanos se cambian de camiseta. El PP, como destino de los críticos relegados o defraudados con la señora Arrimadas. Nada estimula más para abandonar un partido político que el temor a que desaparezca en breve ese partido. Y en 50 días hay unas elecciones autonómicas en Madrid que Ciudadanos no previó y a las que va a concurrir con la peor de las expectativas posibles. Podría incluso quedarse fuera. Del Parlamento Autonómico. Y eso para Inés Arrimada sería game over, o sea, final de trayecto. Carlos Alsina en o n d a Cero. A siete y nueve minutos, ...seis y nueve minutos en las Islas Canarias, noticia renfea esta hora de la mañana, renfea judica a Alstom y a Stadler. El contrato para la compra de 211 trenes de cercanías. Son nuevos trenes que van a tener un 20% más de capacidad que los actuales, que serán totalmente accesibles y que tendrán conexión Wi-Fi y zonas para bicicletas y carritos infantiles. Esta compra forma parte del plan de renovación de la flota de cercanías, que tiene como objetivo garantizar la calidad de los servicios públicos. REMFE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Noticias de esta mañana, del lunes. Juan Carlos Monedero declara hoy como imputado en el caso Neurona. El juez de Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, citó a declarar al fundador del partido después de recibir un informe de la UDEF que le señala como destinatario de los 26.000 euros de una factura que podría ser falsa. Entrará por la puerta principal de los juzgados de Madrid al denegarse su petición de una entrada alternativa discreta. Países Bajos suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca por temor a los posibles efectos secundarios. El gobierno holandés sostiene que es una medida de precaución que revisará a finales de mes la decisión. La decisión llega después de otra idéntica adoptada ayer por el gobierno de la República de Irlanda, a raíz de varios casos de trombosis en adultos que recibieron la vacuna en Noruega y Dinamarca. La OMS sostiene que no hay conexión entre la vacuna y el aumento de riesgo de padecer un t r o m b o La Fedu de Angela Merkel fracasa en las dos primeras elecciones regionales de este año en Alemania. Con la victoria de la coalición ecologista que lideran los verdes en Baden-Württemberg y de los socialdemócratas del SPD en Renania Palatinado, el Partido Conservador ha cosechado el peor resultado de su historia en estas dos regiones, dejándose ocho puntos respecto a 2016. La ultraderecha de Alternativa para Alemania también ha caído cinco puntos en los dos parlamentos regionales. El gobierno del Reino Unido reclama explicaciones a Scotland Yard por la respuesta de la policía al dispersar una vigilia por una joven asesinada. La ministra del Interior ha pedido a la Policía Metropolitana un informe sobre lo ocurrido el sábado ante las quejas por la contundencia con la que los agentes disolvieron una concentración en memoria de Sara Everard, una joven de 33 años que desapareció a principios de mes. Su cadáver se encontró una semana más tarde. Un agente de policía está acusado del crimen. Y Naciones Unidas estima que seis de cada c i n De cada 10 personas en Siria pasarán hambre en 2021 al cumplirse 10 años del inicio de la guerra. Comenzó siendo una guerra civil entre el régimen de Al-Assad y la llamada oposición y se transformó en un conflicto internacional en el que las principales potencias nucleares miden sus fuerzas. Más de 5 millones de niños en aquel país no han conocido más que la guerra, las violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. En Onda Cero, más de uno. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?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 7 y 13 minutos, las 6 y 13 minutos en Canarias. Roberto Brasero nos va a contar la previsión del tiempo para este nuevo día. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en el último lunes del invierno. Esta semana despedimos la estación invernal. El próximo sábado, concretamente a las 10 y 37 minutos, hora peninsular, es cuando comenzará la primavera, el equinoccio. Bueno, pues justo cuando estemos cambiando de estación, viernes sábado, vamos a tener un frío. Como el que hemos tenido en los días más fríos de este mes de invierno.、Eh, quizás no tanto, pero desde luego temperaturas mucho más bajas que las que tenemos hasta ahora. Ahora empezamos el día con heladas, con frío, lógico. Luego por la tarde volveremos a tener un lunes soleado y con temperaturas suaves, cálidas. Esas nubes que vemos por el extremo norte se van a marchar y aún se queda el viento que sopla con fuerza, sobre todo en los Pirineos. Mañana martes y el miércoles igual. Mucho sol. Frío, primera hora, pero la tarde cálida. Bueno, pues el viernes empieza a llegar una masa de aire mucho más frío que va a desplomar las temperaturas y el sábado ocurrirá lo mismo. Probabilidad incluso de nevadas, ya iremos diciendo dónde. Pero desde luego lo que decimos ahora es que nadie guarde el abrigo, que justo cuando acabe el invierno, justo cuando estrenemos la primavera, lo volveremos a necesitar. Más de uno en Onda Cero. El presidente Pedro Sánchez viaja hoy a Francia para participar junto a Emmanuel Macron en la XVII Cumbre Bilateral, un encuentro en el que además se va a rendir homenaje a Manuel Azaña. París, Álvaro del Río, buenos días. Buenos días, solo los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron asistirán presencialmente hoy a esta cumbre en el sur de Francia. Los ministros participarán por vía telemática, encuentro de alto nivel y de marcado valor simbólico al celebrarse en la ciudad de m o n t a u b ó n donde hace 80 años falleció Manuel Azaña, y ambas partes quieren que sea la ocasión de rendir homenaje al exilio republicano y a los fuertes vínculos creados en la a d d Entre ambos países, de ahí que uno de los principales acuerdos de esta reunión sea la firma de un convenio de doble nacionalidad, el primero de este tipo que España rubrica con un país europeo. La pandemia y la recuperación económica centrarán buena parte de la cumbre, así como la propuesta de un pasaporte de vacunación impulsado por el gobierno español, pero al que Macron es reacio. También se abordará la política migratoria y el malestar que habría causado el cierre unilateral de varios pasos fronterizos por parte de Francia, además de otros asuntos como la cooperación antiterrorista o las interconexiones. Eléctricas y ferroviarias. La noticia política del día está en la reunión de la dirección de Ciudadanos a 11 de la mañana. Inés Arrimadas recibe a los dirigentes de su partido. Esperan respuestas a las muchas preguntas que han ido acumulando en estos últimos días. Ismael Terriza, buenos días. Buenos días. Hoy no le vale con despachar las críticas con promesas como en la ejecutiva de hace un mes tras la debacle en Cataluña. Este lunes los varones están decididos a salir de Alcalá 253 con alguna presa que no se pudieron cobrar entonces. Si Arrimadas, Quiere ganar tiempo, tendrá que remover su círculo cerrado donde el urdidor del caos de Murcia, Carlos Cuadrado, destaca como enemigo número uno de los críticos. Si lo mínimo que tendrá que conceder es la ampliación del círculo de decisión, dar poder a los opuestos. Que hoy sea el último día de arrimadas es una opción menos factible y las alternativas siempre podrán esperar al resultado de las madrileñas del 4 de mayo. Eso no obsta para que uno de los mejor posicionados, t o n i Cantó, regrese fortalecido a Valencia tras haber agitado el cónclave. Encantó, es el ariete de los críticos donde también pesa el vicepresidente andaluz Juan Marín. Todo mientras el partido sigue desangrándose con salidas como la del senador Fran Herbías rumbo al PP. La dirección de Ciudadanos sabe que el salto de Herbías al PP. Va a traer consigo, se avecina, desembarco de concejales y cargos intermedios del partido, del partido naranja en las filas populares. Le pregunto a Fernando Negas si será transfugismo la palabra más utilizada estos próximos días. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Pues parece que sí. Valga como ejemplo que ayer en la tertulia del programa de Cristina Pardo, el defensor del PSOE anunció que en algunos pueblos concejales de ciudadanos se pasaban a su partido, mientras que las noticias hablaban de un trasvase al Partido Popular. A mí lo que me duele es que el tránsfuga empieza a ser presentado como un héroe. Para socialistas, si se pasa al PSOE y un héroe para populares, si se pasa al PP. Ante ello digo que si el tránsfuga tiene cargo público, se pasa al partido contrario y decide con ello un cambio de mayoría, dejémonos de palabras suaves. ¿Es un traidor? Que viola el contrato que firmó con su electorado. Lo menos que se puede hacer es esperar al final de la legislatura o, si ha cambiado de idea política, dimitir. De lo contrario, está cometiendo un fraude, sea en Murcia, en Madrid o en mi mosteiro de Lugo. Si el tránsfuga es un señor llamado Fran Herbías, que tuvo un alto puesto en el Ciudadanos de Rivera, Lo menos que se puede hacer es no solo resaltar el daño que hace a su partido y a sus compañeros, sino atribuirle las responsabilidades que tuvo como secretario de organización en la primera debacle, que fue pasar de 57 a 10 escaños. Y hay por último los que se dejan arrastrar por el miedo, intuyen que el barco se puede hundir, saben nadar y en cuestión de minutos aparecen sacudiéndose el agua en otro barco o en tierra firme. Esos, en lenguaje marinero, son las ratas. Y en lenguaje político, también. Esto que vamos a contar ahora son las noticias que les estábamos contando hace un año. España vive a las primeras horas en estado de alarma. Empieza el confinamiento. Demasiadas veces nos hemos confundido los seres humanos a la hora de identificar a nuestros enemigos. Pero esta vez es importante no equivocarnos. Tras un consejo de ministros que se alarga siete horas por las discrepancias entre Sánchez e Iglesias en lo que debe incluir el decreto. Finalmente, todo el paquete económico ha quedado. Puesto hasta la próxima reunión del Consejo de Ministros. Es polémica la presencia en esa reunión de iglesias después de que su pareja, la ministra de Igualdad, diera positivo. No se puede pedir disciplina social a los ciudadanos. Mientras el vicepresidente del gobierno se salta a la cuarentena ante toda España. El presidente catalán Torra y el e n d a c a r i o Urcullu hablan de un 155 encubierto al asumir Sánchez las competencias en sanidad y seguridad.、Pues、sería un 155 en esta materia、eh, que en principio no estaba anunciado. Es el día en el que resuenan los aplausos que desde los balcones empiezan a dar como apoyo a los profesionales sanitarios. Y es noticia la confirmación del gobierno japonés de que se mantienen los Juegos Olímpicos para julio de 2020. Todavía no se han celebrado, ni se sabe cuándo será.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 Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Noma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid con elecciones el 4 de mayo, bendecidas por el Tribunal Superior de Justicia, que ha rechazado el recurso de la mesa en la Asamblea contra el decreto de convocatoria electoral. No es sentencia firme, cabe recurso, y esto es lo que va a analizar esta mañana la mesa. Sin embargo, los partidos ya han encendido motores y estamos en modo pre-campaña. Ana Camín, secretaria del PP madrileño, José Manuel Franco del PSOE. Necesitamos hoy más que nunca para que nuestra presidenta, nuestro referente, Madrid, Sabel Díaz Ayuso, pueda b e r n a l en solitario, que se lo merece y que deje de estar sujeta a esos pactos de gobierno desleales que hemos tenido durante este momento. Y estamos así porque Ciudadanos lo ha querido. El gran candidato que vamos a presentar es Ángel Gabilondo. Y vamos a presentar no para hacer de comparsas, vamos a presentarnos para ganar. Esta tarde se reúne la Ejecutiva Regional del PP para anunciar los nombres que integrarán el Comité de Campaña en Ciudadanos. Y a hay dos aspirantes a presidir la comunidad: Ignacio Aguado y Juan Carlos Bermejo, militante que ya rivalizó con él en las pasadas primarias. Y desde este lunes dejan de tener restricciones a la movilidad las 15 zonas básicas de salud sometidas a confinamientos perimetrales. Morata de Tajuña es la única sometida a confinamiento perimetral durante los próximos 14 días. No dejan pasar a nadie, pues, pues, pues nada. A nada, 11 personas que tengo trabajando ahí, pues, ¿qué hago? Igual que vienen, se van. Hemos estado los mejores de toda la comarca. Y ahora somos los peores. Ya estamos acostumbrados, ya no nos pilla de susto. Hace un año se activaba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad ante la crisis sanitaria. Esta mañana habrá homenaje en Sol Pachilinaza. Reunión ordinaria, pero hoy especial, por cumplirse un año de la activación del Plan Territorial de Protección Civil. Homenaje en la Real Casa de Correos a servicios de emergencia, policías y profesionales sanitarios que han estado trabajando desde entonces contra la pandemia y para paliar sus efectos. Platercam como respuesta coordinada a la crisis del. Coronavirus y que supone poner a la Consejería de Sanidad como primera responsable de todos los recursos operativos, servicios críticos y coordinación con todos los municipios de la región. Con un comité técnico permanente, el 112, la delegación del Gobierno, José Manuel Franco acudirá a este aniversario, el Ayuntamiento de Madrid, Cruz Roja y las Consejerías de Justicia, Presidencia, Políticas Sociales, Vivienda, Transportes y Sanidad. Y ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si te preocupa tu coche, vente a Amaseguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. Amaseguros para gente que ama su coche. DGT, Patricia Riaga, buenos días. Buenos días. Arranca esta jornada de lunes con tráfico intenso de entrada a la capital por la A4, a la altura de Valdemoro, Pinto y Butarque, muy congestionado. El acceso por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla y Fuenlabrada y también retenciones en la entrada por la A5 en Alcántara. Corcón en la M40, densidad circulatoria en la zona de Vallecas en sentido norte. Vamos a ver las calles de la capital. Pantallas, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Paloma. Despierta la mañana del lunes sin incidencias relevantes que puedan obstaculizar la circulación que, por otro lado, ya comienza a ser intensa en la incorporación de la A4 al nudo sur de M30. Para más adelante también ser algo incómoda entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. Va en aumento también, de momento, la entrada. por la A42 ya entre la Avenida de los Poblados y Plaza Elíptica. ¿Atormenta este sonido? ¿Y si es el de tu luna haciéndose añicos por culpa de la macetita del señor Ramírez que se emperró en regar esta madrugada? Con AMA, tranquilo. Nuestro seguro de automóvil incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio en nuestra red de talleres preferentes. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700. Lo siguiente: el tiempo. La red de concesionarios Onda de Madrid patrocina el tiempo. Cielos despejados y temperaturas máximas en aumento, aunque a esta hora hace frío porque han bajado las mínimas. Se nota sobre todo en Aranjuez y en Alcalá de Henares. En las horas centrales del día llegaremos a los 17-18 grados. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo. Con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Onda Jazz Híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Onda y en Onda.es. ¿Sabes que las legumbres son fuente de proteína vegetal? En Legumbres Don Pedro ofrecemos una amplia gama de alimentos saludables: garbanzos, alubias y lentejas Don Pedro en todas sus variedades. También harina sin gluten Don Pedro. Y ahora, además, platos preparados con nuestras legumbres. Alimentos de nuestra tierra, legumbres, don Pedro, de toda la vida. Los mejores colchones en las tiendas s Omnium Flex, t e m Purgutex Picorina hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. e n c u e n t r a la tuya en la tiendasomnium.es. En la ganadería o r g a n i c producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas o r g a n i c solo comerás o r g a n i c Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010. 910-2010-2010. O carneorganic.com. Organic. La mejor carne del mundo. ¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un tenete. Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con t o b i incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y m á s Solo h a s t a fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana. En Móstoles este lunes, pleno extraordinario para reprobar a varios ediles del Partido Popular por conducta imprudente. No guardaron la cuarentena preventiva después de que uno de ellos diese positivo por coronavirus, Marisa Menéndez. Pleno extraordinario en el que no se van a pronunciar sobre Eduardo de Santiago, ingresado por COVID hasta que supere la enfermedad, pero sí van a reprobar a las concejalas del PP, Mirina Cortés y Mercedes Parrilla, por incumplir la cuarentena. Tienen que asumir responsabilidades, dice Alex Martín, portavoz del PSOE de Móstoles. Es imperdonable. q u e h a y a n e x p u e s t o decenas De vecinas y vecinos de esta ciudad al virus, solo por seguir con su campaña política. La cuarentena preventiva, recuerdo, es obligatoria para todos los ciudadanos cuando han estado en contacto con un positivo por COVID. Los populares critican que lo único que quiere hacer el Partido Socialista es hacer una purga política contra el PP. ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Hacemos música para ti. Nueva programación de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Entradas ya a la venta desde 10 euros. Descubre la mejor música sinfónica y las propuestas más sugerentes en entradas inaem.es y en el Auditorio Nacional de Música. Inaem, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Últimas noticias. Llega el temporal Michael con temperaturas de menos 10 grados y una invasión alienígena se prevé para las 14 horas. Feliz tarde a todos. ¿Y ahora cómo llevo el coche al taller? Mejor vamos nosotros a recogerlo. En Citroën Service te recogemos y entregamos el coche sin coste. Y además, si necesitas cambiar los neumáticos, tienes un 2x1. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en Citroën.es. Red de servicios oficiales Citroën de la comunidad de Madrid. d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 Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Suelos laminados desde 5,65 euros metro cuadrado a C4 y gran variedad de pavimentos y revestimientos. Azulejo cerámico desde 3 euros el metro cuadrado y el porcelánico desde 4 euros el metro cuadrado. Calle Timanfalla, 4 humanes. Bricomoraleja.com. En la línea C4 de Cercanía es interrumpido el servicio entre las estaciones de Chamartín y Alcobendas y entre Chamartín y Colmenar Viejo. Más De uno en onda cero. Donde Alsina. Son las siete y media de la mañana, son las seis y media ya en las Islas Canarias. Estamos al lunes con toda la semana cuesta arriba y por delante. Es 15 de marzo ya del año 2021. Estamos acariciando la primavera. La temperatura más alta del día de hoy la vamos a tener en Sevilla. Esperamos 24 grados.、Eh, tres menos en Badajoz, 21. También en Cádiz, también en Pontevedra. 21 esperamos en Gran Canaria, hasta los 18 grados en Barcelona, como en Cuenca, como en Valencia y como en Cáceres. En Madrid, 17 de máxima, también en Palma, también en Zaragoza. En León, 15, como en Palencia. 13 esperamos en San Sebastián de máxima, como en Pamplona, en Segovia o en Burgos. Y la más cortita de las máximas del día de hoy la vamos a tener en Vitoria, donde los termómetros no pasarán de los 11 grados. A la hora de comer. Desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente esta jornada que estrenamos aquí en la residencia de mayores de Villaviciosa de Odón, donde vamos a echar la mañana hablando, escuchando, contando lo que aquí está sucediendo. Aquí a todo el mundo está vacunado y eso cambia muchas cosas. No todas todavía, pero muchas cosas de la vida cotidiana de las personas mayores y de los trabajadores de la residencia que atienden a esas personas. Además, en el ámbito político, sabe u s t e que tenemos un día interesante por delante. Bueno, hoy la Asamblea de Madrid y Parlamento Autónomo. Va a darse por enterada de que el Tribunal Superior de Justicia no ha suspendido la convocatoria electoral del 4 de mayo. Todavía no es una decisión que afecte al fondo del asunto. Lo único que ha hecho es、eh, decir que no a la suspensión que se reclamaba como medida cautelar. Pero, pero, pero, por los argumentos que han utilizado ya los jueces, todo indica que, en efecto, la decisión definitiva y última será que haya elecciones el 4 de mayo. Porque entienden que, si se diera por bueno que el hecho de que no se haya publicado en el boletín oficial la convocatoria electoral habilita a Al Parlamento a poner en marcha una moción de censura, en la práctica lo que estarían haciendo es dejar sin facultad al presidente autonómico de turno de convocar unas elecciones, porque siempre pasaría algún tiempo, desde que se decide hasta que se publica en el decreto oficial. Habrá elecciones el 4 de mayo y el partido que peor lo tiene en cara de esas elecciones ahora mismo es Ciudadanos, que en las encuestas se pega un tortazo. Casi, casi a la altura del que se pegó en las últimas elecciones generales. Según la encuesta de NCR Report, para la razón, Ciudadanos se desploma en la comunidad de Madrid, el Partido Popular se beneficia, es el que más se beneficia de la caída de Ciudadanos, también se beneficia Vox, y la única esperanza, confianza, el único consuelo que le queda al Partido Naranja es que seguiría teniendo la llave para decidir quién gobierna o quién preside, si la señora Díaz Ayuso, que después de la que han tenido no parece probable, o el señor Gabilondo, que es el candidato del Partido Socialista. En todo caso, y para hoy, hay reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, y vamos. Vamos a ver qué decisiones toma, si es que toma alguna. La señora Arrimadas, a la que le están pidiendo explicaciones desde el llamado sector crítico, con algunos dirigentes como Tony Cantó, como el señor Igea. En Castilla y León, como la propia Begoña v i l l a c í s en el Ayuntamiento de Madrid, que entienden que esto de la moción de censura en Murcia y sus efectos en la Comunidad de Madrid ha sido una enorme, enorme chapuza. Hoy hay alguna información que dice que e d Mundo Val, que se va a incorporar a la dirección del, del partido de Ciudadanos, suena o está entre las posibles, quinielas al respecto, entre los posibles. Candidatos que presenta. Todavía no está confirmado que sea Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Y en todo caso, veremos lo que va a decir、sí、la jornada de hoy. Si es cierto que uno de los dirigentes más destacados de la época de Albert Rivera, Fran Herbías, se ha pasado ya al Partido Popular, ya está trabajando en el Partido Popular. Hay quien dice ya viene trabajando para el Partido Popular desde hace algunas semanas, aunque siguiera siendo dirigente de Ciudadanos. Y el hecho de que esta persona haya dado el salto de Ciudadanos al PP. Siendo una persona muy afín a Albert Rivera, es lo que lleva al diario La Razón, por ejemplo, esta mañana, a apuntar a Albert Rivera como el artífice de los movimientos que tratan de desestabilizar a Inés Arrimadas. Rivera, que en teoría está retirado, contra Arrimadas, a la que algunos quieren retirar. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son. La España que madruga. Este lunes, el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Qué tal? l e l fin de semana, profesor? Muchísimo, porque he ido al teatro. Fíjate, sabes que me gusta mucho. He ido a ver Nápoles Millonaria, el clásico de Eduardo de Filipo en el Teatro Español. Muy recomendado. Rafa Latorre, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Yo ante el ocio del profesor me pregunto, como Josepla, ¿pero y esto quién lo paga? O sea, le, Todo este, este derroche de ocio del profesor, estos fines de semana verdaderamente fastuosos, s q u e se pegan? ¿no? Yo mismo, Rafa, yo mismo. Marta García, ayer. Buenos días, Marta. Buenos días.、Eh, bueno, espero que e s t é i celebrando ya que pasado mañana es miércoles y casi, casi, casi primavera. Feliz Rosa Casillas, buenos días, feliz. No, buenos días. Yo celebro que tengo Liga hoy, Liga de, de Campeones el martes, Liga de Campeones el miércoles, Fútbol ayer, Argentina Baloncesto, lo que quieras. Vale, vale, vale, Rubén Amón, buenos días. Se、si、adhiere Rafa esta tendencia de atribuir a una figura de gran peso intelectual una frase absurda, ¿no? O sea, como decía Sócrates, ¿qué hay de comer, no? por ejemplo? No, <risa> <risa> no, <risa>、oh, no, día, no fue Churchill.、No no, bueno, decía ante las luces de Nueva York. En Otra frase muy buena, a l o ¿no? Como es que esta era de Julio Cambas, ¿eh? es muy buena. Día, es muy desengañémonos, grande Nueva grande. York que es una gran ciudad. a h o r sí, porque.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 Financiando con PSA Financial Services, condiciones en c i t r o e n e s En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma de Farma OTC. ¿Eres de los que se pasa el día buscando el mejor precio? o d e j a d e buscar! En Mediamark compras con total tranquilidad, porque te ofrecemos siempre el mejor precio garantizado. Y si consigues encontrar algo más barato, no te preocupes: o te igualamos el precio o te devolvemos la diferencia. Consulta toda la info en tienda o en web. Mediamark, hecho solo para mí. Porque es momento de cuidar la salud. La Razón te ofrece mascarillas FFP2 para proteger a toda tu familia. 50 mascarillas FFP2 de alta protección por solo 39,95 euros. Es decir, a 0,80 la unidad. Un precio inmejorable. Pídelas en la tienda online de La Razón y recíbelas en tu casa sin gastos de envío en 24 horas. Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un m e s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 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas b o s c h y te lo instalamos gratis.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 Expertos en seguridad. Arranca. Llévame a la Plaza Mayor. El tráfico es denso y el aparcamiento en la zona es escaso. l e recomiendo coger la línea 5 de metro. Hasta que los coches no sean capaces de elegir la forma más sostenible de desplazarse, tendremos que hacerlo nosotros. Te muevas como te muevas, hazlo de forma segura y sostenible. Un mensaje de Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la Seguridad Vial.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 Atención, futboleros, porque la Liga y Banco Santander han lanzado Santander Football Quiz. Un concurso en directo en el que se reparten 5.000 euros los lunes a las 21 horas. Se trata de un concurso muy sencillo: conoce preguntas sobre la Liga Santander, la Liga Smart Bank y fútbol en general con cuatro posibles respuestas. Juegas en directo con todos los demás usuarios y para participar solo tienes que descargarte la app Santander Football Quiz. Más de uno en Onda Cero. o d o n d e el SINA? Son las 7 menos 20, siete menos 20 uy, minutos uy, en las Islas Canarias. Muy tarde. Siete preguntas, siete para iniciar la mañana de este lunes. La primera de las cuales es. Bueno, el hombre, lo sabéis, el humano aspira a aterrizar en Marte, pero no debería antes aterrizar en Murcia. <risa> la segunda. Os propongo un problema matemático. Tomad o t a ¿Qué resultado os sale si dividís? A ver, ¿eh? h p e d s al boli? Si、Dale. dividís、sí. CDS entre UP y D. Correcto, CS. La tercera. El Pepe lanza su ofensiva sobre CS, precisamente. ¿Qué debe más preocuparle a rimadas? ¿El ataque de casado o la traición de los suyos? La cuarta. No es hermoso que el PP haya explorado y recuperado la tradición del transfugismo entre la corrupción que se dirime en los tribunales, el regreso de Aznar, el pasteleo con la tele pública y los jueces. Joder, ¿tan ganas de votar otra vez al PP? La quinta. ¿Y si el perfil bajo de Gabilondo y su reputación moderada fueran precisamente el mejor antídoto frente a Ayuso? La sexta. Como imagináis, hablamos de las elecciones、eh, de Madrid y la justicia dijo ayer que la fecha del 4 de mayo se mantiene. ¿Quiere eso decir que van a celebrarse con seguridad? Pues no, el Tribunal Madrileño todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del recurso que presentaron el SOE y más Madrid. ¿Y la séptima y última? ¿no? Entiendo que sí, pero hago la pregunta. ¿Habéis recuperado estos días la confianza en la política? Nunca pedimos que se resolvieran nuestros problemas, pero sí, por favor, que no se crearan los que no existían. Rafa, la prensa de esta mañana. Rafa, los periódicos anticipan que va a ser tensa la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos sí, de esta mañana, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, no hace falta estar muy informado para saber que la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos de hoy va a ser algo más que tensa. Tú fíjate los titulares que anticipan、eh, esa cita. Hoy, por ejemplo, La Razón revela contactos de Albert Rivera con cargos de Ciudadanos para tumbar a arrimadas. Dice La Razón que el ex líder naranja busca forzar la renuncia de su sucesora, que acude hoy a la Ejecutiva con la intención de resistir. Y、mientras el PP continúa con su operación de absorber cargos territoriales de ciudadanos, según anuncia el mundo a cuatro columnas, el PP ultima más fichajes de ciudadanos en pleno debate sobre su futuro. Y, ojo a los tres subtítulos de a p o r t a d e l Mundo, porque no es que completen, es que los tres son en sí mismos una noticia. La incorporación de líderes municipales de ciudadanos podrían dar al PP algunas alcaldías del PSOE. La Ejecutiva de Ciudadanos estudiará hoy el cese de Carlos Cuadrado, segundo arrimadas. Begoña v i l l a c í s Juan Carlos Girauta, Marcos de Quinto y Marta Rivera de la Cruz en la lista de g é n o v a y, y bien, n q u e va a hacer arrimadas para protegerse de la OPA del PP por un lado y de los ataques internos que pretenden descabalgar su liderazgo por el otro? Pues por de pronto va a anunciar una r e m o d e l a c i ó n de la cúpula de su partido con la inclusión de algunos nombres de peso. Mira la información con la que a esta hora veré el confidencial. Ciudadanos renovará su cúpula para diseñar una relación beligerante con el PP. b u En o en fin, esa relación yo creo que ya se puede dar por descontada. Como se puede dar por descontado, según el confidencial, que、eh, Arrimadas va a incorporar a su ejecutiva a personas como Begoña v i l l a c í s a Juan Marín o a Edmundo Val, que podría ser el nuevo portavoz. Entonces, apunta d otra o posibilidad y es que termine siendo candidato en la, en la comunidad de, de Madrid. El español añade otros nombres. Arrimadas incluirá en su núcleo duro a v i l l a c í s Aguado, Canto y Marín para intentar salvar a Ciudadanos. Y permíteme regresar muy rápidamente a dos informaciones de. La razón y el mundo. Hay una encuesta en La Razón que todavía le da representación a Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Es, es de las pocas ocho diputados que lo convertirían en llave del gobierno y que, claro, animaría mucho el escenario postelectoral en Madrid. La otra información del mundo traerá cola porque es el escrito de aleaciones g de Valle m i g u e l e z que es una de las diputadas murcianas que ha hecho descarrilar la moción y que dice que si llegó a firmar esa moción, para presentar esa moción, fue porque estaba e n g a ñ a d o y c o a c c i o n a d o por Carlos Cuadrado, hombre fuerte de arribadas. Y este anunció una querella por e a Estas acusaciones. Entre los otros asuntos de la actualidad del día veo que hay、eh, reformas para la corona y una subida de impuestos. Sí, no. Sí. Bueno, esto es... No, no, profesor. Yo no, yo no creo que se aflija, pero bueno, vamos a empezar con lo de la corona. Vamos primero con el titular con el que abre el país. Es muy importante la información que sirva a cuatro columnas. Gobierno, PP y Casa del Rey negocian reformas de la corona. Hace tiempo que se hablaba ¿eh? de una ley de la corona que especificara algunos aspectos del funcionamiento de la institución, pero, pero no, esto, esto es otra cosa. Calvo, vicepresidenta, Alfonsín, jefe de la Casa del Rey y un exalto cargo popular que el país、eh, no, no, no revela su nombre, buscan dotar de más transparencia a la jefatura del Estado, pero descartan una ley específica. Y ahora sí, vamos a BC, profesor. A ver. No se aflija. A v e lo que le da de desayunar a BC. Nuevo hachazo fiscal del gobierno. El ministro de Seguridad Social proyecta subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros. Pero una cosa. ¡Qué r o sos ricos! Esto, no, no, claro, estos ya son ricos, ¿no? 49.000 ya son grandes fortunas, supongo, ¿no? Porque era quien le iba a subir este gobierno los impuestos. Pero espera, espera, espera, que leo otra cosa. A ver. Se trata de una extraña narrativa. Escribá también quiere ampliar los años de cálculo para las futuras pensiones. A mí, a mí, como me suena a mí esta narrativa, yo, yo le llamaría al SINA、eh, para preguntarle al ministro. Y un último titular, este del Independiente: Las grandes empresas han pedido ya el 212% del dinero destinado a las inversiones de los fondos. <risa> Qué bueno. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. En la España que madruga, al mundo que no duerme y a estos destinos, a los que ahora nos conduce Marta García ayer. Pues vámonos hasta Roma y a Milán, donde mirábamos hace un año para saber qué nos deparaba el futuro. Hoy son dos de las regiones italianas en las que empieza un nuevo confinamiento. Todo el mundo ha de quedarse en casa en estas regiones de Italia, salvo por motivos de salud o laborales. Supongo que os recuerda a algo a no tan lejano. Cierran restaurantes, tiendas y escuelas por un nuevo rebrote de coronavirus y en Semana Santa en Italia habrá un cierre total. En todo el país, que cuenta con más de 100.000 muertes、eh, relacionadas con el COVID, el segundo, la segunda cifra más alta de Europa después del Reino Unido. Y dejadme que haga una ronda rápida de, de cómo va el coronavirus por los países vecinos, porque en Francia el número de pacientes en la UCI supera la cifra más alta en más de tres meses y algunos pacientes están siendo trasladados en avión por todo el país para encontrar camas disponibles. El gobierno francés no descarta más tierras regionales. Alemania, por su parte, ha detectado un aumento muy rápido de infecciones En las escuelas, que se teme que sea por las nuevas variantes, y Polonia registra el nuevo número de casos diarios más alto desde noviembre. La capital de Polonia está es fácil que,、mm. que, que es lunes. Varsovia. Sabéis que es Varsovia, no sé si sabéis cuál es su gentilicio. No. Varsovia no. Varsovia no. Será fácil. Toda A la vida. 7 y 48 no, vale,、pues、no preguntes,、minutos. no preguntes. En la tierra de los varsovianos, claro, es que en qué dudas tengo. Y vámonos desde ¿Qué? Polonia hasta Hart e Island, también de toda la vida. Hart e Island, Rubén, no sé si te s u e n a h a r t o l i a es una islita que está, que está frente al Bronx,、oh. cuyo gentilicio podría ser Bronxita, pero creo que no existe. En esta isla, en Hart e Island, Que está gestionada por el Departamento de Prisiones de Nueva York, se encuentra la fosa común en la que, en lo peor de la pandemia, fueron enterradas muchas de las víctimas de COVID-19. También se enterraron allí víctimas de la gripe del 18, del siglo pasado y de la epidemia del SIDA. Las autoridades neoyorquinas están pensando en construir allí un monumento en memoria de todas las víctimas del coronavirus, allí en Hart Island, en Nueva York, con las 2 y 49 minutos de la madrugada. Y desde allí os quiero llevar hasta Afganistán. Otra capital que se、ah, me facilita. Kabul, Kabul. Kabul, Kabul, Kabul. Y el gentilicio. Kabulí. Es muy bonito. Kabulí. ¿Y el ministerio.、Sí. De Educación Afgano está investigando la prohibición a las niñas mayores de 12 años de cantar en público que se ha impuesto en Kabul. Mucha gente se ha atrevido a criticar esta prohibición en redes sociales. Algunas mujeres lo compararon con la vida bajo los talibanes, que fueron derrocados en 2001. Entonces, las niñas no podían ir ni a la escuela y también tenían prohibida la música. En medio de las negociaciones con los talibanes del gobierno afgano, llega ahora esta nueva prohibición en Kabul que prohíbe a las niñas de 12 años o más. Claro, cantar en las funciones escolares y tener profesores de música varones. Muchas temen que firmar el fin de la violencia con los talibanes pueda suponer otro retroceso en sus derechos, que sea con eso con lo que se está negociando. En Kabul son las 11 y 50 minutos de la mañana. Con los fondos cartera naranja de ING, un solo producto para invertir en los principales mercados del mundo sin cantidad mínima, llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez r a u n Con estas noticias, empresa, hoy, profesor. Ya mismo, expansión. Los inversores piden a la CMV poder lanzar SPAC. Cuidado con esto. n a t r u j i litiga con las aseguradoras por Electric Caribe. El gobierno crea los impuestos de residuos y de plástico. Que no, que no. Que el plástico no paga impuestos, señora. Lo paga usted. En una editorial dice expansión que esto ataca la corresponsabilidad fiscal de las autonomías, ya que les permite subir los tipos de los gravámenes estos verdes. Green, green, pero no bajarlos. Esto es una restricción, concluye e s p a ñ ó n diseñada a la medida de Madrid, claro, y de otras regiones que han hecho bandera de las bajadas de impuestos frente a las subidas que defiende la izquierda. Pero tranquila, señora, porque los sindicatos ya se van a movilizar. Contra Díaz Ariuso, claro. Cinco días, ACS y OHL se alían para entrar en la mayor concesión de tren en Estados Unidos. El economista, ojo con esto, la reforma de autónomos prevé. 13 tramos y 20% más de ingresos. También contra la gente. Más. Calviño secunda a Montero y reitera que Madrid hace dumping fiscal. ¿Sabe por qué es esto, señora? Pues para privilegiar a las comunidades c o b r a d a s por la izquierda. Claro, está. Vamos a la prensa económica internacional. ¿De qué habla el Financial Times? De la valoración de Stripe. La pasarela de pago ha llegado a 95 mil millones de dólares. El Wall Street Journal nos dice que los. los、eh, Vendedores a corto están apostando en contra de las SPAC de las que le hablé. Y un artículo buenísimo del economista Ruchi Sharma que habla de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque el gobierno de, de la carismática señora Jacinda Arden r le ha ordenado al Banco Central que para vigilar la inflación incluya los precios de la vivienda. ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima Puebla en ABC. En un barco pirata aparecen Iglesias, Rufián y Otegui. Y junto a ellos, el capitán pirata, Pedro Sánchez, está a punto de ahogar a Inés Arrimadas, que con los ojos vendados camina por una plancha hacia el mar. Y Arrimadas, muy confiada, dice: Por fin, Pedro, iremos de la mano rumbo a un destino progresista y liberal.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 Por contar la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas. Pues tenemos reunión de la Ejecutiva Nacional, de la que presumimos todos los ciudadanos, porque sabido es que todos llevamos un seleccionador dentro, a las once y media, lista、uh -huh. de Luis Enrique, y a partir de ese momento tiempo para los críticos estudiar altas y bajas, y se reforma la cúpula, quienes forman el núcleo duro de esta roja, la que con lesiones y calendario le puede valer una versión naranja para medirse con Grecia, Georgia y Kosovo. En la Liga, la justicia te da la razón en forma de puntos, esta noche, si el Barça gana, habrá otra vez día libre para las elecciones a l La Liga, porque se colocaría a cuatro puntos del Atlético de Madrid. Dijo Cuman que habrá Liga hasta el final, y eso será en mayo, pero el día 23, a las nueve Barça Huesca, noche en la que Messi iguala a Xavi como el jugador que más veces ha vestido la camiseta azul y grana. Mientras en Madrid están ya en campaña Champions por una plaza en cuartos. Mañana el Real Madrid contra el Atalanta, el miércoles el Atlético de Madrid en Londres. Mientras llega el compromiso europeo, todavía hay tiempo para mirar a la justicia. Se quejan en el Atlético de la cantidad de tarjetas que reciben, se quejan en el Madrid de que no les pitan un penalti a favor desde El mes de octubre. Una liga con restricciones, una liga sin alegría un año después. ...nueve de los v e i n t equipos e se quedaron a cero este fin de semana y los que ganaron, salvo Villarreal con el 3-1 en Eibar, lo hicieron por la mínima. Como la victoria del Sevilla en el Derby contra el Betis 1-0 el miércoles cuando j u e g en Sevilla y Elche, por fin el calendario de la liga será igual para todos. En un fin de semana en el que se demostró que a Murcia le va la marcha porque allí se celebró el Campeonato de España de marcha con María Pérez y Diego García como <risa> campeones, aunque en marchas tienen también los Fórmula 1, de rojo Ferrari s a i z de azul ...no, El Fernando Alonso terminaron los test de pretemporada con buenas sensaciones. En dos semanas comienza la campaña en Bahrein, donde la Fórmula 1 ha dado vía libre a los pilotos que quieran recibir la vacuna. Gracias, Félix. En cinco minutos nos ponemos en las ocho de la mañana. Cinco minutos y serán las siete en punto en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. m Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina? Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza. Es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12,250 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Takai Motor, concesionario oficial. ¿Quién fue labrada Móstoles y Alcorcón o visítanos en takai.es? Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares. Y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas. Ideas. Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex l Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. e n c u e n t r a la tuya en la tiendasomnium.es. ESCP Business School. Octava mejor escuela de negocios de Europa. ESCP Business School. Segundo mejor máster de finanzas del mundo. Sexto mejor máster in management del mundo. Séptimo mejor executive m b a del mundo. ESCP Business School. No lo decimos nosotros. Lo dice el ranking del Financial Times. Descubre nuestros programas en w w w s o m o s ESCP.com. Hay bajadas que nunca vienen bien. Como la bajada de las temperaturas durante. Durante el fin de semana. Y otras que siempre vienen genial. Como la gran bajada de precios de Ahorra Más. Como el 10% de descuento que puedes disfrutar en todos nuestros quesos internacionales del mostrador de charcutería. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí. a l q u e v a el mayor embalse de Europa Occidental, une Extremadura y Alentejo. Un pasado común visible en monumentos, gastronomía, tradiciones, en entornos naturales o en cielos oscuros estrellados. a l q u e v a tierra de sueños. Proyecto Interreg, Rutas y Desarrollo Cultural Lago a l q u e v a cofinanciado con fondos FEDER, programa POCTEP 2014-2020, Junta de Extremadura. Si estás pensando en un injerto capilar con todas las garantías y resultados naturales, estás pensando en Corporación Capilar. Más de 16 años de experiencia y más de 15.000 pacientes tratados. La primera consulta es gratuita con valoración por el cirujano que le va a realizar el injerto de principio a fin y te hará seguimiento directo del posoperatorio. La mejor calidad basada en unos injertos tensos y resultados totalmente naturales. Recupera tu cabello en Corporación Capilar. Clínicas especialistas en injerto capilar para hombres y mujeres. Estamos en Madrid, Barcelona y Sevilla. Visítanos en c o r p o r a c i o n c a p i l a r e s Onda Cero, Madrid. Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el centro comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 a n i v e r s a r i o de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. Te esperamos. Más información en ww.arturosoriaplaza.es.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 d e c o r m a n Reformas integrales de locales comerciales y viviendas. Por calidad, precio y seriedad. d e c o r m a n es tu mejor opción. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora d e c o r m a n y olvídate de todo. Desde 1998, garantía de éxito. 91 609 3370 o d e c o r m a n e s El mundo está lleno de ninguna parte. ¿Te has fijado?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 Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en c o n s t a n t e s y v i t a l e s c o m Compromiso a tres media. ¡Alsina! ¿Qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.